Pasen y vean Salieris, un cacho de cultura. Una entrevista a fondo sin favores ni concesiones. Un interrogatorio culturoso para charlar, para pensar, para sentir. Salieris, Salieris, Salieris. el arte de la charla. Salieris. Someone to hear your prayers. Someone. Todo lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Your own Jesus. Salieri. Someone to hear your prayers. Someone who's there. Tenido por sus admiradores y pedido por sus detractores. Salieri. Conducen Juan Pablo Gabaza, Juan y De Pian. Y Nicolás Bompadre Martes de 22 a 24 por radiocarmes.com best. Put me to the test. Things on your chest. You need to confess. I will deliver, I'm a forgiver, And I heard, as it were, the noise of thunder. Papasito para, nos acomodamos, de este lado. Ah, ah. Hola, qué tal, qué tal, cómo están. Buenas noches. ¿Cómo les va? Be Nosotros bien. Be a down. Salir es un cacho de cultura, somos. Somos y estamos, o sea, you are. We are The hairs on your arm will stand up Vamos a charlar at the terror in each sip and Ya estamos comiendo y bebiendo todo eso y la frutilla del postre Ya sabes cuál es o no Buenas noches Juan y Depian ¿Cómo le va? Eh, eh, Gabasa está, está... Tiene tapada la nariz... Está Un poquito perjudicado, sí... Mucho mejor igual que el fin de semana, ¿eh? eh sí, pero yo lo vi cuando fue el viernes a la noche y no estaba así... Eh, en, estaba en pleno proceso, ¿cómo? Eh, ah, eh, estaba pero ha tomado frío esa noche misma... Eh, fue la, la, el final... Ese vientito, cuando el fuego está de frente... Sí. Y uno no se da cuenta el vientito que por detrás le viene... cuasi otoñal, así pampeano sí. pese a que es el verano todavía y se te va metiendo por los huecos ah, que uno tiene ¿eh? se sí, va sí, metiendo sí, por sí. los huecos que uno tiene pero tiene que tener cuidado porque puede ser este que se haya ahumado ¿Cómo? es una es una enfermedad muy muy típica de la por dónde Por, por, ¿Por los poros? Donde no, le no, poros no tengo eh. Ah, ah poro, no, no, no. poros no tiene No, no, como poros yo no tengo Bueno, pero lo, lo, lo, que, que, ¿por dónde le entra a usted entonces el humo? ¿El qué? ¿El humo? No, es que el humo a mí no me entra el humo El humo, el, el, el humo lo saco de la boca para afuera Como Caruso Lombardi Qué linda imagen. ¿Sí? Eh, pero usted tiene que cuidar más. Caruso, parece... sí, estoy totalmente no, de acuerdo. Caruso le no. va a explotar el bobo en cualquier momento. Este, este fin de semana se produjo, me dijeron, un episodio digno de Caruso Lombardi, pero que protagonizó Almada, el técnico de Belgrano. Sí. Un fotógrafo se le ubicó en el banco de suplentes. Se sentó el fotógrafo de un medio de comunicación desubicado total en el banco de suplentes. Y él se paraba para dar indicaciones. Belgrano no estaba jugando bien, él no estaba muy contento con... con la actuación y en medio de ese malestar, el fotógrafo le sacaba fotos. No, pero peor, de atrás le grita, "Correte que me cagás la foto." Le... No. Sí, vos podés creer que eso pase. Le gritó así, hacia... imagínate. Tenemos el nombre vos... del fotógrafo. Tenemos el nombre de Armando Núñez, no lo vamos no. a decir, no lo vamos a decir, pero, pero... pero es un fotógrafo mendocino que está fincado sí. en La Pampa, ya lo consideramos uno de los nuestros, pese sí. a que en la disputa por el atuelo el tipo sí, sostiene sus orígenes, ¿eh? sí, sí, ojo sí. no quiere devolver una, una puta gota una eh, Armando Núñez, bueno, y tiene este tipo de, de rispideces en general, eh, a, a lo largo de su vida ¿Y qué le dijo se... el mar? Le... Lo, lo, lo bañó en, en puteadas lo ahumó, lo ahumó en puteadas Lo, lo ahumó, <risa> lo ahumó. Mirá quién está acá, Nicolás Bompadre, buenas noches Buenas noches, estaba escuchando, comiendo muy rico lo que hizo Juan y que después nos va a contar qué es. Y hablando de Caruso ¿vieron que volvió televisión registrada? Sí, dicen. Bueno, entre sí. todos los archivos. Puro humo, ¿no? Puro humo, sí. Eh, buena dupla igual. Sí, este, me, me gusta. Sí, eh, estaba Caruso un, de archivo con un fan que se había tratado la cara y la leyenda. No me midas. Se acuerdan cuando se peleaba con con, el, uno, con con un grandote que se tatuó él en la cara no, eso No, no, en la pantorrilla abajo ah, la cara la de Caruso. cara de Caruso y arriba la leyenda tipo virgen. No me no miráis. Mirá, ¿Quién tipo, era el jugador? Era, era un jugador de San Lorenzo, un zaguero era un central. Grandote. Sí. que nunca mago a pegarle si, si, si, si, ¿so el que, que está se con... metió un policía al medio que le, que le pegó la a, al único que, es que le pegó en la gorra es muy buen. eh, bueno bueno esto nada eso me acordaba el TBR está con la dupla es Horacio en y, y... Granados cuyo Miguel. nombre es Miguel Miguel, Miguel, Miguel. pero el de artístico es Miguel Miguel Miguel, Miguel Granados Granado. Granado. este Ajá. y ustedes dicen buena, buena, buena dupla. dupla sí a mí me gusta mucho en es, muy es el que hace el eh, que le copió a Tito a cómo cómo, a hemos, la Kermés, sí. cómo hemos retrocedido en derechos que terminamos considerando en Bon y Granados que es el hijo de uno y no, como no, una buena te, es mucho más interesante no, que el padre es sí, mucho más interesante, sea. pero no deja de ser el hijo, ¿eh? El... pero hace rato ya dejó de serlo, ¿no? ¿cómo, ¿Cómo va a dejar de ser tiene el, el ahora hijo? ahora es el padre, sí, tiene, tiene vuelo propio es más, de tiene Pablo mucho más Granado. éxito que el papá sí. éxitos éxito. artísticos televisivos, éxito. Sí, sí, radiales éxito, digo, es como mejor. el indio Solari, es mejor que pero el exitoso. padre, Viste que al final el Que habla de éxito es él pero No, no, es, término... es que el, el, el negro siempre Habla de éxito y voz de fama sí, sí. Son las dos cosas que ustedes persiguen No sé en no, qué pero en qué ámbito de la vida no. Porque están lejísimos, ah, claro no. No. Pero bueno, pero les encantaría no, que, no. Les encantaría que esto que hacen tuviera éxito no, Y les diera fama sí, no, es, no, es, Me encanta vivir tranquilo es, Y, y, y tener no tener fobias sí. Como el indio Solari Me encanta. No tener fobia, sí tenés fobias Bueno, pero más tranquilas ¿Pero qué tiene y que ver? Si cuanto más gente se te tira encima, más más te claro. volvés. Sí, no, no, no. Sí. Bueno, está bien, pero la fobia Eso no, no quiero... va atada a la fama, muchachos. Decir, si no, sí, va atada, sí, estamos sí, enseñando sí, mal. Sí, sí, sí, sí, sí, sí también, también, también. Man... Sí, sí. Sí, ¿cómo? Sí, llamemos, eh, llamemos. ¿Tu hermana psicóloga te, va, te lo puede decir? Cómo va a ir la fobia atada a la fama, la fobia la, si la tiene tenés, cada persona. Si vos tenés fobia y encima tenés Ahí fama, está. entonces ya tenés la fobia. Eh, ¿Qué pasa? Ya tenés fobia. Claro, sí, sí, pero la potencia. Yo y yo no. No, nunca busqué mal de el la ejemplo. mano, chicos. Cómo que lo sepan. De la mano, la fobia existió mucho antes que la fama. La fama es un invento, la no, fama la, es puro eh, cuento. No, no, no. Por ejemplo, la fobia no. es, es más moderna y la fama existe desde hace miles de años. Mirá. Cristo, los lo famosos que fue. Claro, buscaba, Nerón, la eh, buscaba la fama. Eh, Buscaban la fama. Algunos de esos ¿Y dónde estaban las fobias? De no, no había. Son Entonces, ¿cómo puede ser que estén asociadas? Pero, si pero, no las había. Jesucristo, Me están diciendo que está lleno de famosos Jesucristo que no tenían fobias. Jesucristo tenía fobia a, al demonio. Lo, lo, no lo, es? Sí, fobia no. al demonio sí no, cuando fue una cuando fue al monte Tirria ¿sí? uno hay que ponerse a ver las novelas porque ayuda mucho tienen nuestro... razón que fue este, un monte que no. fue un monte y se puso a hablar con el diablo el diablo sí. decía no vamos a tener ir para aquel no, lado y pues no eso no, no. no ahí ya estaba fumado uno ya ya existía en el cierto, fobias drogas y rock and roll sí obvio todo eso ya existía las fobias son marico nada moderno eso dije Es muy moderno, Juan Pablo. Para mí es la fama eso. Pero bueno, no importa, nah. está bien. este Por ahí se me sube la fobia a la cabeza. Y. y <risa> yo, yo que soy un tipo famoso. ¿Y a qué le tenés claro. fobia, vos? A ver. ¿Fobia que le tengo a la puerta del placar abierta mientras duermo? Mm. No, nah, no sé. ¿A qué le tengo nah, fobia? eso es buena. Es es un, una manía, un toque. Un, un, un, un, un leve toque. Que he sumado hacia, uno hacia tras hacia otro. Hacia hacia hacia una fobia. Hacia, puede ser una fobia, sí. Sí. sí. Por ejemplo, si a mí. Eh, si sí, el, el celular que hace de reloj ah. tiene que estar. en Ahí. línea recta con el ángulo recto de la mesa de luz. El ¿Cuántas veces, cuántas veces chequeas si va a sonar el despertador antes de, de que suene? No, eso no. Nunca. No, no porque Ay, me despierta el gato. Apagar el gas. ¿sabes? El gato, el gato, la mejor cura contra la fobia ah, es un gato. ¿Sos de volver una vez no es que cerraste la casa a ver si? No soy de volver nunca. La, ¿Ah? la llave del gas. ¿Cortaste todo eso? Ah, para el... eso es, eso es ol... eh, olvido. No, no, no el... la, la fobia no, no, es te... repasar todas las peliagudas. Ponele que no te olvidaste, tienes oh. razón. No te olvidaste de cerrar el gas, pero vos te vas y decís, puta, el gas lo cerré, vuelvo, a ver. Desenchufe... Uh, no, no. Desenchufé, uh, el trueno, desenchufe se va a quemar el. el, el... Yo nunca lo cierro el yeah. así que no tengo eso. No, a mí me bueno. pasa con la puerta, siempre ah. me olvido. De todos modos estamos hablando de estupideces, porque no, te... no, no son no, fobias y... reales, fobias. ¿Cómo que no? Hay gente Ay, que si esto le causa mucho problema. Estas cosas. Sí. y qué dónde está esa gente que son ah, famosos son amigos, o son boludos son que amigos que no los lo voy, no lo voy a escrachar como el Armando Núñez está haciendo calor acá ¿no? sí, sí. yo te iba a decir biche, pero sí, bueno pero, hacemos prendemos y nos sacamos la ropa contanos qué estamos comiendo que para mí es lo que tiene la culpa del calor que está haciendo eh, no no no no no tendría por qué porque es este en vez de un pastel de papa con carne es un pastel de papa con pollo y tiene agregado un poquito de jamón crudo cortado en cuadraditos tiene un poquito de eh, Eh, también tomates cherry hecho en el caldo de, de, del pollo Mucha tiene, en el tomate no eh, para el tomate cherry se no, lo afanaron no, eh. no, está, está, está, ah en el caldo no. está caldeado eh, eh, el jamón está sí el la jamón la sí, sí, sí el jamón tiene pinta acel, de panceta pero porque está eh, eh, hervido en el claro color. y también tiene eh, hecha, Acelga hervida al vapor ah. ajá si no, se al vapor. Que al vapor. ¿A qué se puede hervir si no? al, al agua, agua. como casi todas la... y, y y en este caso la celga que le hiciste aparte eh, en unas en unos cestitos de, de bambú que tengo para hacer este ¿De como bambú? como también el el zapallo para bueno, que no yo, pierda su no, sus proteínas proteína claro este el trago. todo esto está siendo acompañado como para confirmar el, sí. el, el el la gastronomía igualitaria a la que estamos apostando este 2017 eh. está este acompañada por un trago muy meticuloso atractivo Eh, casi de Adán y Eva, pero qué Juan es un chinar. Chinar es es un aperitivo que se tomaba que se empezó a fabricar a finales del de siglo XIX y a principios del siglo XX se empezó a consumir mucho en los centros urbanos de la Argentina, este como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, ¿Y listo para de contar? Eh, sí, bueno bueno, <risa> <y> bueno listo <risa> qué quiere? Mendoza eh, está está hecho de es, es un aperitivo es de, de... de alcaciles del caucil. Ah, bueno. sí. ah, claro, es un aperitivo sí, italiano que de, o tiene o sea, la, la publicidad es, este es una a, está la alcaucil. Exactamente. ¿Y esto que sí. se te quemó qué es? Que y, y lo acompañamos con un poquito de eh, tónica de qué debo decirle que que no se consigue fácil en Santa Rosa, se ve que desapareció la tónica. ¿Agua tónica? De verdad lo estoy diciendo. Y no será no como el fernet, viste como que el fernet también es hay que el fernet es lo mismo. No, bueno, no. por eso hice chinar. Y este quemé eh, un romero fresco Para meterlo, para meterlo ahí adentro. ¿Qué y... tipo qué tipo de italiano sí. tomaría este trago en esa época, principio del siglo XX, digamos? Trago ¿Qué italiano. Eh, a ver, un anarquista sin laburo eh, o eh, peón de bueno, una imprenta sí, gráfica, el, pero sin el, el sin el Romero quemado, bueno, todo. Sé. Sí, se hace con soda también y con... Eh, eh, eh, obrero obrero de la fábrica de Terrabusi Era un, un trago popular. Sí, sí, Ginar, sí, sí. Del, sí. del bajo fondo. Era caña, era eh, caña, Ginar, eh, bueno, eh, Ginebra. ¿Campari? No, Campari es una cosa. Campari es de ahora, negro, Ay, como man, la fobia. El de pero claro. Te no, no, no sé si de ahora, no te pero te es más no. de me, mitad de, de, de, del siglo. Había anarquista en esa época todavía. Bueno, el es... anarquista te tomaba vino, te tomaba ginebrita, es que... una ginebra, una ginebrita así, tácate, y enseguida hablar de anarquismo, sí, típica, hígado, hijo, atajate hijo. este penaje, sí, ¿no? claro, y después un guiso de pollo. Bueno, a imigratura. lo largo de esta noche, no tengan miedo, no vamos a hablar solamente entre nosotros, ni con nosotros mismos, que es lo que más nos gusta de todos modos, sino que vamos a charlar con la gente que viene a visitarnos y que nosotros invitamos muy cordialmente. Lo tenemos hoy a Beto Cornejo, a Alberto Adalberto Cornejo. Cornejo. Uno dice: Beto Cornejo, música, está, música sí. está sonando. Eh, eh, siento un, una suerte de, de tango mezclado con marcha peronista. Uh -huh. A mí se me cruza uh -huh. así frente bueno, a Bueno, mis... car del Carril. ¿Le gustará del carril? Pues, vamos a ver, después le vamos a preguntar, vamos a, a recorrer su vida hasta donde él pueda y quiera. A mí me lleva a mi niñez, el señor Beto Cornejo. ¿Qué te acordás? Eh, y porque este, me, me hace acordar asado en la casa de Miguel D'Astolfo, del doctor. Eh, Miguel Dastolfo, que, ¿Mm? que, que de niño concurría a su casa porque era amigo de sus hijos, y siempre iba el Beto a comer asado, y me, re, me hace recordar a eso. ¿A comer asado? ¿No dijiste hacer asado? No, no, no a, comer, a comer Ah, después... Oh, bueno, comía yeah. y bebía muy bien Beto, yo siempre lo acuerdo. Te así. lo acordás. Como un <risa> profesional que es, además, claro, ¿no? Claro, Que es, es, su, su es. otra beta es la ingeniería. Es así ingeniero que, el tipo. Ingeniero, ah, ingeniero. Ingeniero. Eh, ingeniero. Eh, así que este, también vamos a estar... este. Hablando de cloacas uh, Recorriendo ese espinel ¿De cloacas? Lo Los ingenieros ah, no, no, cloacas, preguntar si el si, acueducto si el vioducto, Para un ingeniero el... no hay nada mejor que otro ingeniero Claro <risa> Tenemos ingenieros por todos lados ahora Sí, sí, y bueno. Y bueno, me, y mejor que conoce el Bienvenido, palio. o sea, no sé si hay por todos lados. Y ¿sí? el intendente, el gobernador, el presidente. Pero nada más, porque después yo escucho el por todos lados que dicen basta, basta de médicos, basta de, de abogados, basta de, de estudiantes asistente y asistentes eh, sociales. ¿Y qué quieren? Ingenieros, ingenieros quieren. Quieren ingenieros y no ingenieros. Basta de veterinarios. Ingenieros y no hay ingenieros. pero... Bueno, pero no también aquí serían por... las obras que, que Claro, que... hay puentes para sí, hacer Mega claro. Estadio, el polideportivo de Taliba Roca, no, qué bueno. sé yo. Si es, eh, si es por obras van, van surgiendo no, esas necesidades, no, permanentemente. necesidades permanentemente. Pero eso no se termina, y si se si termina, misma el mi pedo. Y es verdad, cuando, cuando recuperemos el yo tengo una, una, f, una fobia a la terminación de las obras públicas. Pero acá te las te, mega, te va a acá, te bien entonces. ¿Cómo te va a bien? claro, no tenés fobia si no terminan el, el estadio ese, no terminan el ¿cómo es? El hospital nuevo, no terminan casi nada a veces. La bicicenda, ¿dónde se va a hacer Juan Eso, Pablo? ¿Lo veníamos, el veníamos en la ruta, veníamos, veníamos mirando por... y decíamos, acá no hay terreno. Cuando llueva, ¿para qué llueva? lado <risa> queda el agua? Claro, por la Perón, por la Perón. Claro. No, es que la idea me parece, a ver, había un proyecto, no sé uh -huh. si, si es el mismo, es que sea la vera de la, de la vía. Esa ah, es la idea Ah, claro, tiene razón Ah, y cuando pase tiene el tren, razón. cuando uh, recuperemos el tren ¿Eh? No, que, bueno, pero haces la bici La bici senda recorriendo, este que, que no afecte al hipotético tren de todos modos yo creo que se van a terminar más o menos para la misma época, la bicisenda y el regreso del tren va a ser yo calculo que va a ser más o menos el mismo año ¿o no? pero ya el tren, el tren no va más, ya vienen ahora las, las flotas aéreas las... Este... A Bianca. no va más hasta que los Fly Bond y esto no, tengan no. una empresa y, y quieren este, vendernos un tren Quedate Flat tranquilo no, donde aparezcan esto train. de de Pharmacity, Quintana y sí. Quintana de compañía o Dietrich. Calcaterra y Caputo se le ocurra que hay que, que poner un tren tenemos vuelve que? el tren nos van a explicar que pero es lo esa mejor gente de no todo. se le ocurre que pase un tren Juan Pablo gente sí. de avión se gente le ocurre de, de todo esa gente ¿Te hace, se le ocurre? ¿Te hace Te hacen una corriente un, un río que pase por todo el país no no pero si compran una fábrica durmiente tenemos el tren en dos años por, por eso es... claro eh ya, ya debe estar comprada con, con ¿Vos los estás en el Odebrecht, negocio que nosotros no sabemos <risa> bueno eh, no vamos a decir nada del indio solario no, o sea, no no no eh, No sé qué hay que hay, hay algo alguna, más para decir hay alguna novedad no, es que yo no, no me me me, me atraí, ¿Por qué? me abstraí porque porque me es un te, me cansa cuando hay un tema del que habla todo el mundo y y vi así sin sin escuchar vi que los que eran anunciados en los Zócalos Televisivos como expertos en eran recitales, los y <risas> eran los mismos que eran la semana pasada los expertos, expertos en... en el Día de la Mujer claro. y la semana anterior expertos sí, sí. en... El, no sé, entonces, sí, eh. Pero ¿por qué no hablamos de la parte musical, Juani? ¿Cómo estuvo ¿De qué musicalmente? ¿Qué parte musicalmente? Bueno, cantó dos horas y pico, ¿cómo estuvo musicalmente? Sonó eh, primero, bien. no cantó dos horas y pico este porque ah, bueno, eso, tocó doce eh, canciones que fueron eh, se, se fueron separando entre diez... ocho minutos tema y tema para bajar un poco la la situación que se había caldeado enfrente o sea el tipo en, o, fueron más de dos horas y pico entonces <ríe> sí, sí, sí que tú, entonces, pero que no cantó ah. no cantó bueno, dos horas y yo, pico oh, el show dos horas. cuando uno va a un recital de de rock va va a ver todo no solamente escuchar música es todo el paquete entonces eh, y pico? No, bueno yo no sé no sé no sé a mí la verdad que vienes, me tiene no, me, me tiene muy podrido ah, eh, bueno. no me gusta el indio solar y no me gusta la misa de criolla no me interesa ir a un ¿La lugar? ¿La misa criolla la misa la Ariel Ramírez, Ramírez y la misa Sampa, que Pildor, qué <risa> tienen que ver con todo la esto? la misa ricotera para. la misa ricotera no no no no me interesa eh, no no le creo nada al indio y tampoco le creo todo a toda la gente que lo está matando ahora al indio solar y y todas las cosas que se tapan este, por Por, por el tema indio solario a la barria, la verdad que a partir de eso, después de eso, no sé qué más decir no, no puedo decir nada no eh, me parece que que nada, que es, es lamentable, lo que sí me parece es que se tienen que dar cuenta que un recital para 300.000 personas no se puede hacer eso este, es sabido no se puede hacer, acá en la Argentina no se puede hacer y, y cualquier cosa que hagan con esa magnitud y en lugares abiertos y en lugares donde no están preparados para eso, van a terminar siendo un, un desastre por más que no se muera nadie o por más que se muera gente, qué sé yo. Me parece que este, hay responsabilidades de, de, de, to, de todos, de las personas que fueron, de, del Indio Solari, de, del gobierno, de, de, de un montón de cosas, de, de, de, de dejar, del narcotráfico, de dejar libre este, que se venda droga por todos lados en vez de legalizarla y que todo eso no suceda, este, me parece que, que, que fallaron todos en, en ese sentido. después después que nada la historia dirá quién quién tendrá que hacerse responsable pero pero hacer un recital para trescientas mil personas en un lugar donde no he estado donde en una ciudad donde hay ciento doscientas mil y ciento cincuenta mil personas es una locura qué sé yo y en qué cambió de los otros recitales que eran para ciento cincuenta mil personas sí, en, sí, en nada en nada si siempre es un quilombo si sí, pasó más o menos lo mismo <ríe> nada más que en este caso claro hubo eh, suerte en los anteriores que ah, no pasó algo sí no sé si pero... es suerte este pero digo generalmente se puede hablar pero, que, pero no. de, de qué hubiera de qué de, de qué se hubiera dicho si no hubiera habido dos muertos que finalmente son dos muertos que eh, eh, no, tampoco está tan claro a raíz de qué o cómo consecuencia sí, de sí. qué murieron pero eh, todo esto que hablamos ahora que o que se habla ahora no sí, nosotros sí, sí. Pero, ¿de qué difiere de los no, de, de nada. anteriores? No, no de nada. En parte que hubo como 100.000 personas más, por lo menos, creo. Pero Fue un siempre siempre hay más, ¿no? No, no, No, sí, sí. No, no, no. ¿Cómo no? no. Sí, no, no, y los otros recitales esperaban 50 y fueron 100 y otro esperaban 100 y fueron 150 este fue el más grande de todos por más de 100 ah, personas sí, y cantidad. también, a mí, qué sé yo pero mí... siempre elige dije lugares medios chicos en eso... pero no es chico, ¿vos? escuchamos el lugar donde entraron 300 no, personas. pero una ciudad de, de 120 mil personas que vayan 300 y lo pico lo que mil, pasa que el lugar, el es que en lugares por ejemplo como, por Gran Buen como, como Buenos Aires Capital Federal, Córdoba o, o, o Rosario no tenés ningún lugar para meter esa cantidad de gente, no hay o sea, tenés que ir a una Está, entonces que pagar. Bueno, ahí está. Entonces, ahí empezaste también to todo el tema no. del negocio. Indudablemente eh, eh, el recital del Indio Solari es es un gran negocio para él y para muchísima gente. Indudablemente no es tan veraz que le importa la seguridad de la gente que lo va a ver, como tampoco le importa la seguridad de la gente que va a ver al Indio Solari a, a, a, a los ministros de seguridad, a los ministros de, de, de justicia, a, a ninguno. A ninguno le importa la, realmente la seguridad de, que, que, de la gente que va a esos recitales. ¿Esa es la verdad? Nah, no sé si están así Por algo están cuatro meses organizando un recital ¿Quién? Al, la productora, el, la intendencia Estuvieron cuatro meses metiendo ¿Y, qué, el... ¿Y, qué, y, qué, ¿Y qué hicieron? cuál no, cuál no fue de, pueden de, haber hecho mal de, pero de, qué, de, les... de eso que estuvieron cuatro meses organizando ¿Cuál fue decir, lo que, que Lo pueden haber hecho mal, pero no digas que no hay intención Si no lo, lo, lo hacen, empiezan diez días pero antes cual... Y sale como sale Digo, hay Pero yo, te, ver, yo, te digo, yo voy a organizar un recital de, para acá dentro de cuatro meses y, y todo lo que supuestamente yo iba a hacer y todo lo que supuestamente se iba a generar no existió sí, le, le erraron eso ahí fue la, la equivocación le erraron los <ríe> controles de ruta le erraron en los controles en la Pero, misma ciudad en, en la todo, entrada, en la, todo, en la salida en fue un todo. quilombo evidentemente lo sobrepasó y no, lo, lo que pasa es que los tipos le erraron en decir van a venir 170.000 personas cuando sabían que iba a haber Un montón más porque era el último recital del indio Y porque sí. ya tenían vendidas Antes doscientas entradas tampoco se sabe si va a ser el último recital del indio? Bueno, pero ojalá mucha gente func funciona así Che, voy ahora porque otro. De hecho, toca una vez al año Con suerte, entonces, bueno, voy a venir A este sí, por la sí. duda, pero todos sabían que iba a haber Más de 250.000 cincuenta mil personas sí. Y el predio estaba eh, Tenía ciento cincuenta mil metros cuadrados Que te habilita para ciento cincuenta mil Y entró más el doble y Bueno, ahí hubo un problema también importante Esto es Alieris, un cacho de cultura. Hacemos una bonita página musical y charlamos con el Beto Cornejo de acá y hasta la medianoche. Radio Carmes 106.1 Espacio Publicitario El próximo fin de semana no te pierdas el fútbol por esta emisora Víctor Hugo Morales Alejandro Apo Jorge Arcapalo Leandro Ilia Matías Canillán y Maxi Giuliboni son relatores El fútbol va con vos Diseños e impresiones de folletos, tarjetas, afiches, papelería comercial. Bueno, por un poquito, pongámosle un poco más de onda. Papelería, volantes, talonarios, libros, publicidad, impresión digital, banners. Ah, mejor, pasa por Visión 7. Primero de mayo 762. Anota el teléfono. 387228. La historia no se termina, se renueva. Videos Plaza, el mejor cine en tu casa. Videos Plaza, alquiler y venta de películas, kiosco, juegos de play y accesorios tecnológicos. Videos Plaza, pasa por el M73 y hace que el video club vuelva a ser parte de tu vida. Para que nunca estés lejos, estamos cada vez más cerca. La farmacia sindical mercantil tiene tres direcciones. Garibaldi 322, a metros de la avenida San Martín, México Yunanue, pegado al recreo mercantil, e Hilario Lagos 54, en pleno centro, junto al Teatro Español. Con la mejor atención, descuentos y reintegros, un amplio sector de perfumería, el mejor stock de medicamentos de la ciudad y al mejor precio. Juntos, lo hicimos posible. Centro de Empleados de Comercio. Orgullo de ser comercio. En la Pampa, esperamos un marzo caliente. El turismo nacional vuelve al circuito pampeano. Ya se empiezan a disputar los puntos bravos del campeonato. 17, 18 y 19 de marzo, el gaucho va a marcar otra vez el pavimento. Emocionate con la habilidad de los pilotos más jugados de la categoría. Autódromo Provincia de la Pampa. Gobierno de la Pampa. No te lo podés perder. Fin del espacio publicitario. Radio Carmés 106.1. Y si los a de las 20 horas... Radio Carbono presenta el show de DJ Antonio I. Solo una maldita hora de arte sonoro, música y robots a tu imagen y semejanza. ¡Horra, Dios, qué hermes! Y escuché, como si fuera, el sonido del thunder. Uno de los cuatro peces dijo: Ven y ve. Y lo vi. And a white horse. Somos alieris, un cacho de cultura. No tengan miedo de ese robotito que se metió ahí recién en la transmisión No, bueno. ese, ese gordo Fabián Raca que se suma a la programación de Radio Kermel ¿eh? Lo jueves con el DJ Antonio I, jueves a partir de las 20 horas Alguna cosa rara va a pasar Seguramente. Unos dirán que es ruidismo y otros que es el sonido Ahí lo, lo vamos a tener Bueno, está, está entrando una brisa fresca. Al lado tuyo. Saludos no, por la es, ventana. No, tiene es, ¿tienen calor. Yeah. <risa> y pues no, no, pero no pero vamos pero... a perder el aire acondicionado ahora como estoy mirá no, cómo estoy. No, Mirando como estoy, no, Juari. No, todo, todo, todo, todo. <risa> no podemos perder la así. Lo tenemos a Beto Cornejo. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andas bien? Bien, bien, bien, bien. Contento. ¿Y por qué por qué estás acá? Cómo caíste acá? Me llamaron por teléfono, me invitaron y yo no bien me terminan de invitar digo que sí. Ah, sí. ¿Sabías ¿Sabías que había pastel, todo eso, <risa> comida y bebida. No, eso, en eso tengo que felicitar al cocinero y barman porque tipo mesero. La comidita. Sí, sí, y Juani también que muy bien trayendo todo, ¿no? No, no, por eso digo. A él me a él me refiero. No, no, pero el cocinero es otro, Juani simplemente Juani es el delivery, no te vas a creer que cocina él. Ah, me dijo que lo había nah, hecho todo. Papá, Nah, toda... Me mintieron porque, Miente, porque a La cerveza tampoco la hace él. Parece que, que la mentira es la, la, la cultura actual no sí, sí, bueno, Pero, le, Dijo Macri Los argentinos no pagamos impuestos ¿eh? Como si Maru Botana dijera Los argentinos tenemos hijos todo el tiempo <risa> <risa> Bueno Beto ¿qué, ¿De dónde andaría si no estuvieras acá? ¿A dónde te hubieran invitado? ¿Dónde me hubieran invitado? y bueno Podría estar en estos momentos Tocando el violín O mirando los programas de C5N para mantenerme un poco actualizado, junto con mi señora, eh, pero cuando me invitan, me encanta, es decir, poder charlar, contar cosas, convocar, tengo, sobre todo desde el punto de vista de, de los temas que hoy dan vuelta en todos lados, o sea, desde la cultura hasta la, los problemas que enfrenta la sociedad, eh... La situación en la cual necesariamente tenemos que salir. Como así también esos golpes que yo lo veo eh, cuestionables también, como el tema. Yo lo escuchaba usted con el tema del Indio Solari. Nadie habla que se movilizaron 250.000 personas, en concreto, 250.000 personas. En, fueron a mi ciudad natal, que es Olavarría. Uh -huh. Y así como La barrera no está preparada para albergar un show de 250.000 personas, no existe lugar en la Argentina que pueda albergar 250.000 personas eh, en un show de esa naturaleza. No, no tenés estadio, porque el estadio salvo el monumental y metés 50.000 personas en todo el furor, no tenés más nada. Claro, eh, yo eh, también, y ya que estamos, vamos a seguir con el tema un ratito más, sí. así lo redondeamos, pero. Eh, eh, tampoco sé cuántas otras cosas movilizarían esa cantidad de gente Porque incluso es un montón de gente Por posiblemente eso digo, un en estos momentos si vos no, pensás pero, no, no pero, pero, a, a veces pienso que es eh, Que entonces no tiene que tocar el Indio Solari porque, no. porque toque donde toque y como toque esa movilización Que es un fenómeno popular Exacto. Y que es peligroso por supuesto Que te, te, te, te trae muchos riesgos encima Se, se va Pero a producir. Para, yo mira el riesgo el riesgo en sí es más para aquellos que no querían que el Indio solar hiciera porque sabían que iba a ir muy, demasiada gente y estamos viviendo un momento donde está toda la gente en la calle y en la movil, si más o menos observaron todo lo que se venía diciendo se cantaron cosas ahí que no solo hacían referencia a la música del Indio solar y hablaban no de lo que ahí. pasa en el país de lo que de lo que ocurre de la mentira que anda dando vuelta Y se transforma prácticamente casi en un acto político. Es político es que de por es, sí, mil personas. Es eso. Entonces, pero veníamos, por ejemplo... Bueno, a ver... Yo veo que a algunos le ponen y están dele con la manivera ahí, pero una barbaridad, porque lo de Telan fue y nadie habla seriamente para pegarle en los dientes de una buena vez por todas. Telan mintió diciendo que había siete sí. muertos sí, sí. y provocó innecesariamente la muerte de dos padres que salieron para ir a buscar al hijo y se mataron en la ruta. Te das cuenta sí, por el sí. solo hecho de, de y de dónde lo sacaste y lo saqué porque me lo dijo me lo dijo alguien de ahí. no yo un fue, periodista. Fue, y Telan la eh, agencia sí. oficial cierto, eh, sí, eh. fue fue lamentable porque Telan por una cuestión de plata por no pagar los viáticos no mandó periodista pero ni siquiera, bueno, estoy, a, a pero aparte siquiera de estaba aparte eso aparte de eso, ahí, aparte ¿no? de eso una, o sea, porque, fue completo un, lo que lo que se no mandaron. no por eso digo entonces el tema es hablar bueno qué cuáles son las responsabilidades cierto hay responsabilidades eh, hay rutas nacionales hay rutas provinciales Nadie controlaba absolutamente nada. Todos decían que bueno fue un caos andando en contramano, etcétera, que podía haber pasado mayores desastres. Pero te vuelvo a reiterar: todo se habla eh, dirigido a si es o no culpable de esta situación el Indio Solari. Que tiene un grado de responsabilidad que ineludible. También lo tiene. Puede eh, que no. Digo, no, no. Si y... vos, a sí, ver, no sé. el, el tema es el siguiente: si vos vienen y te dicen. Vamos a hacer un, un evento de esta naturaleza, esperamos 150.000 personas. Está, está, está calculado, obviamente, que deben haber sacado números, todos saben más o menos cómo se organiza. Y bueno, pero pero no vamos ocurre? a creer que el Indio Solari toca y no, ministro, no tiene que ver con el la organización. El ministro de Provincia de Buenos Aires aseguró que toda la seguridad estaba garantizada. Sí, las rutas. Rutas, todo, todo tenía. Tenía todo más que había mandado patrulleros, etcétera, etcétera. Estaba todo garantizado. Eh, la municipalidad, obviamente, que firmó un contrato. Sabía que, y en caso de que superara su capacidad, que evidentemente la supera, eh, tendría que haber solicitado a la, a la provincia. Supuestamente, haber hablado. Bueno, ahora le quieren pedir la cabeza al intendente, se reunían los concejales, le van a pedir la renuncia. Eh, escuché al ministro de, de gobierno de, de provincia de Buenos Aires, se le va la mano límpicamente. Y no, no se pasó esto. como ¿Qué hubiera pasado si no pasaba? Mm. Si no habían muerto. Podía haber habido mil. Claro. Eh, la situación es una barbaridad. Sí. Entonces, el tema es que los hechos sociales que se están gestando eh, ponen nerviosos a muchos. No quieren la gente en la calle. Además, hay una realidad. Con cierta falta de conducción de todo eso y podemos esperar cualquier cosa, que es lo que a mí me, hoy, hoy por hoy me preocupa. Beto, arranquemos. Dale, arranquemos con la pregunta con la que arrancamos con todos los que se sientan en esa silla eléctrica. Sí. Que sería? Eh, Beto Cornejo, Adalberto, Beto Cornejo, ¿quién te crees que sos? Mirá, soy un pibe que salió de un barrio muy, muy pobre. Pobre, pero estoy hablando pobre en serio. Yo vivía en una casa, me crié con. Éramos siete hermanos, matrimonio. Y vivíamos en una casa que era una pieza, una cocina. y algo de comedor que estaba abierto aparte después con el tiempo se cerró es decir, éramos seriamente pobres mi viejo era guerrero del caballo laburó cuando el progreso lo mató como dice el tango en términos de que sacó el caballo de la calle y empezaron a andar los coches bueno, terminó trabajando en Loma Negra eh, lo, no, que tuvimos, lo que tuvimos en la barría Loma Negra claro. Lo, claro, lo que tuvimos como guía Una madre, una gringa genial, divina, que siempre nos dio mandatos, mandatos serios, desde el punto de vista de la profundidad de lo que significa criar un hijo. Y nos dijo: Mirá, de esto se sale de una sola manera, estudiando. Todos mis hermanos, estudi todos estudiamos. Uh -huh. Algunos completamos, otros no. Eh, y efectivamente fue cierto. Es decir, obtuvimos un título que, más allá del título, lo que podés hacer te abre puertas. o recién yo cuando te cargaban decís somos ingenieros y es cierto. Vos vas y es como, como yo siempre decía, vos llegás a casa de gobierno en, en, en Nación, llegabas en casa de gobierno, tenés que ir vestido ya, corbata ¿no? Zapatita peronal, entonces señor por acá, señor por allá. Eh, vos podés ser la misma persona, pero te va con una remerita, vos decís, no pibes ya vendí, los sándwiches ya lo compramos, te tronco Y hasta te título Sí, sí, es claro. decir, el título nos dio esa posibilidad de, de abrir puertas, de abrir puertas. Sí, tuvimos también la guía de que nos formaran culturalmente. Yo me formé en una comunidad, se llamaba Pueblo Nuevo, se llama Pueblo Nuevo, mi gran barrio Pueblo Nuevo. Eh, te diría algo similar a un barrio como que zona norte. Uh -huh. Y me creé en una comunidad donde algunos estudiamos, otros no. Y una comunidad con gran solidaridad era la época donde nos juntábamos todos los chicos, nos cuidaban todos, eh, donde compartíamos, aprendimos a compartir, y desde la pobreza hacer frente a todo lo que se venía. Por lo tanto, así me formaron, y nunca pasé por ningún lado creyéndomela absolutamente, a pesar de todos los lugares que ocupé, que algunos yo los considero sumamente importantes, y no me la creí nunca. Porque sabía que todo se hacía con esfuerzo Todo había que estar Permanentemente, ser responsable Y la responsabilidad Significa, como le dije Algunos que a veces comentan con mucha Leviandad, todos los funcionarios son Meten la mano en el tarro Bueno, si me encontrá, si alguna vez Alguien dijo algo respecto a mí de cinco centavos Te pago lo que quieras Y escúchame, ¿cómo, cómo Qué hermano sos? de los siete el ¿Dónde del estás? medio estás al medio el bambino el, el, el preferido de mamá ¿en serio? Yo, ¿y por qué siendo el del medio? qué raro <risa> y mirá, fíjate vos eh, mi hermano mayor bueno, es hijo de mi madre después vienen dos hermanas y venía yo y fíjate por qué me ponen Adalberto Servando Cornejo ¿cómo? Adalberto Servando Cornejo Servando Cornejo por con... eso me dicen Beto ¿con ese? <risa> con ese y sí, le corta Cervando no, sí, Cervando sí. sí, hay una, una, una ¿Vos vas obra vos a Servando? una obra literaria no, alguien dijo le dijo a mi hija ¿cómo se llama Cervando? qué gerundio <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> eh, yo me iba a llamar Alberto Efraín por a Alberto Campos que era un actor de teleteatro uh -huh. y Efraín el personaje que hacía le gustaba la, y, la novela me gustaba la novela Y yo me iba, él, va ah, Adalberto Frey y el tema es que la partera le dice, y es el único varón que tiene ¿por qué no le pones el nombre de tu esposo? Mi padre se llama Servando Cornejo, y mi abuelo, ¿cómo se llama? Servando Cornejo. Ah, venía ya. Hubo. Pero la vieja no negoció, dijo, bueno, Adalberto, Servando Cornejo, y ahí quedó. Ajá. Y, ¿de qué origen son tus viejos? Eh, Tus viejos abuelos digo vienen son inmigrantes. según mi padre mi abuela es india, india pampa. Ajá. Ajá. Eh, yo tengo algo evidentemente indio, no. Eh, pese a que una vez <ríe> y esto vale la neta. <ríe> Entonces, eh, era arriero eh, mi abuelo, era arriero. Eh, después no sé trabajó en una panadería y una vez en una cena que me pasó acá. había un cornejo de salteño militar que era el suegro de quien fue el creador y desarrollador del servicio provincial de salud y la asusta bueno me invitaron a cenar que yo estaba ahí, y me dice usted que es de lo de los militares o de los hacendados que yo sepa hasta ahora ah, de, de ningún, los panaderos de los panaderos, <risa> de los panaderos. <risa> me está cargando usted le digo ¿Por qué? no le digo si mi abuelo era panadero No, porque hemos perdido nosotros una línea de, de nuestra descendencia acá en Provincia de Buenos Aires. Porque, y le hago la pregunta, porque los, los cornejos de Alcurnios, el teño, tienen la cara, digamos, eh, con el mentón alargado. Yo tengo pronatismo, es decir, ya no puedo calzar los dientes. Ajá. En cambio, los otros, los, los cornejos, ¿eh? son de cara redonda. Y le digo... qué lástima que no está mi padre para que lo viera es un salteño de lo de abajo seguro <risa> <busca. risa> le faltaba la pluma mi viejo tipo corpulento muy fisicudo pero la cara redonda bien redonda claro así es como pasa llegar al llamado de Alberto Fernando y venía la pregunta si eran de dónde, de dónde eran? si eran italianos eran de... bueno mi padre me dijo que su madre era india después de parte de mi madre es de la mayora Eh, italiana y en su familia de ascendencia hay alemanes, ingleses, eh, italianos, de la mayora por lo que hicimos del estudio de nuestra prosapia, eh, era un masón que llegó a la Argentina y aparentemente un masón dentro de la estructura de bastante, bueno, y ahí se desarrolló, se desarrollaron desde la mayora eh, y tuvieron campos, Mi abuela, pa, que me está escuchando que ya por ahí se va a reír porque no, no la voy a contar. No, nah, no, nah, nah, que, nah, nah. que se caga que está escuchando y sabe. No, no, no, no, no, no porque afecta la, los intereses familiares. Nah. <risa> no, lo concreto es que mi abuela, eh, mi abuela en determinado momento tuvo una fer y, y parece ser que el padre de su esposo, concretamente desheredó a todo el grupo y a ella también, por el lado de su padre, también la desheredaron. Ah, la hicieron ah, pelota. Ah. Así que yo podía haber sido un negrito hacendado y sigo siendo un negrito violinista. <risa> ¿Y, y, y, y te, te, te ocurrió viajar y conocer eh, los lugares de, de tus antepasados? Mirá, no, he viajado, sí, pero nunca, nunca, en concreto fui a ver dónde, dónde eran los de la mayor, o si sea, había alguien... no nunca nunca buscamos sí en nuestra familia paterna a ver si localizamos de dónde venía y termina todo en mi abuelo no encontramos eh, Antes de eso, antecedentes nada. de eso dentro de dónde podía haber estado sí fuimos a la iglesia de Tapalqué porque el registro de la línea de Fortines y a ver si se si aparecía ahí no aparecía mi mi abuela o mejor dicho aparecía mi abuela pero no aparecía quiénes la habían traído claro. ni cómo estaba Terminame ese fresco ya, ya le estoy viendo la, la, la casita chiquita la habitación el comedor este, sin terminar eh, terminame eh, que con los recuerdos más vívidos de esa época tu infancia digamos eh, la escuela para para dónde bueno era? Me fue en mi infancia fue muy linda en términos de que hice hice el jardín de infantes a, en un jardín que estaba a dos cuadras de mi casa Jardín de Barrio, de la, realmente la pasé muy, muy bien. Eh, cuando termino el jardín, empiezo en la escuela 4, que estaba dos cuadras, es decir, de mi casa, llegaba a la esquina, hacía una cuadra y media, derecho estaba el jardín. De mi casa, iba a la esquina, hacía una cuadra, y doblabas una a la derecha y estaba la escuela 4. Para el otro lado. Para, para el otro lado. Y eh, es que encontré la sorpresa de que mi tía, gran peronista, <risa> mi, mi tía eh, era la directora. y de ahí tenían que cantar era la época que se cantaba la marcha cantaban sí. la marcha en claro. el, en la primaria o sea, porque sí. yo tuve la oportunidad de hacer recibirme de la primaria con un gobierno entrada de escuela formal con un gobierno peronista y recibirme con otro gobierno peronista. y qué qué año sería en la universidad ¿eh? qué año sería uh, dijo la... digo era el primer peronismo el... claro, en cincuenta y tres cincuenta y pero ya avanzado está bien el primer gobierno pero ya avanzado está bien eh. Uh -huh. y toda mi familia eh, todos peronistas ¿no? toda en mi familia, familia sí. y cómo vivieron el, el golpe del 55? y cinco mirá yo me acuerdo no de lo que más me acuerdo vos sabés que es del 56 Ajá. que yo me acuerdo que mi fui al patio eh, mis padres no querían que nos enteráramos mucho de lo que pasaba que sé yo porque se había salido mi padre tenía una regla muy grande que alquilaba con un predio que debe tener por lo menos 100 metros Un, con un galpón importante, y en esa época, cuando se hacían movilizaciones, todos los camiones que andaban dando vueltas los secuestraban para trasladar tropas. Y mi viejo abría la herrería la en el galpón y ahí metían a sus amigos los camiones y eso para que no se, no se los sacaran. Y yo me acuerdo, eh, estando en el patio, que en el 56... Eh, Vienen y, y estoy escuchando la radio y dice, se plegó tal regimiento, no sé, creo que lo de Entre Ríos. Y digo, mamá, mamá, se plegó, se plegó. Pero, y mi vieja me dice, no, pero desde el otro lado, Beto. Y dice, se plegó del otro lado. De eso sí tengo. Y, y bueno, ahora vivo a una cuadra de, de la antena de Radio Nacional, así que... Evidentemente que todo se concatena. ¿eh? Eh, Te quedó, eh, o tenías en ese momento una noción, o tu familia, más que vos que eras un pibe, pero sí, esas cuestiones a veces este, no se necesita tampoco mucho uso de razón, Me, entran por otro lado capaz. Eh, la sensación de que el peronismo venía con derechos y que se los quitaron a partir de ese golpe, ¿cómo...? cómo sí la sensación que me quedó es que y digo cosas, y y, y te cambiaron. pregunto de paso para que complementes con el relato que, que has este tus viejos no eran peronistas antes porque digamos no. el peronismo fue algo que existió después de que tus viejos ya tendrían mi viejo era delegado de herrero, delegado de los herreros eh, formaba parte de un sindicato de, de trabajadores de de la herradura Y bueno, con el advenimiento del peronismo Se sí, hizo peronista, sí, participó del peronismo ¿Y antes que, que tenía una identificación política Más o menos eh, ¿Se sentía un socialista, un anarquista, algo o no? No, quizá por la forma de pensar Te podría decir que se acercaba más a un socialismo uh -huh. eh, Mi hermano más grande Que se creó como abuela, por ejemplo Él sí fue socialista Pero de Joldi uh -huh. uh -huh. muy sigo, distinguido sigo ah, explicándonos? Sí. no no de eso. Américo Américo Schulte? eh y en el caso de mamá tenía tenía cierta cierto pensamiento por ejemplo particularidades que me decía yo me acuerdo cuando me hablaba de Rusia de lo que escuchaba y me decía mira cuando alguien eso tenerlo presente siempre me dice cuando alguien te dice y te critica mucho una cosa es porque algo está haciendo bien Algo está haciendo bien. Eh, y me decía, me llevó en toda la, la, digamos, me empezó a inducir en todo lo que era no aceptar las cosas como venían, ni cuestionarlas, decir lo que tenía que decir, comprender, aprender, aprender fundamentalmente. Eh, así que sí la sufrimos en términos de que, mejor dicho, eh, tenemos un pasar de pobre, pero digno. El pobre perdino. Todos los días había que ir a buscar la plata de la herrería, a la mañana para hacer la comida al mediodía, a la tarde para hacer la comida de la noche. Eh, se cuidaba la ropa. Y decía siempre, lo cargaba y me dijo, claro, vos si yo me pego un golpe, Preguntaba y decía, ¿te rompiste el pantalón? No, que la pierna tengo. Bueno, la pierna se sana, el pantalón hay que comprarlo, me decía. <risa> bueno. Eh, es decir, pero dentro de todo eso yo tuve mucho amor. Mucho, mucho, mucho amor. Y me ayudó muchísimo en, en ser como soy, ¿verdad? No me... Y suscribís, Beto, algunos que dicen que desde que ganó Macri hacen una comparación con el, el 55, con el revanchismo en, en lo simbólico cultural, pero también en, lo, en los derechos ganados, Bien. ¿no? ¿Cómo puede ser que, que estos negros se vayan de vacaciones, que cambien el auto? Bueno... Todo esto hablado suscribes un poco esa teoría o te parece que es exagerado o que no, o que no, no. no es tan disparatada la suscribo la suscribo simplemente por, por interpretación acá hay una realidad si todos sabemos alguien me dijo una vez eh, todos en algún momento respondemos a nuestros orígenes en la actitud y en las definiciones sobre todo en los momentos claros concebir a macri como un progresista sería total y absolutamente absurdo absurdo de todo punto de vista Si además se rodea de gente que viene de un nivel empresario, no sé cómo llegaron, pero que sí se amoldaron un estilo de vida, ¿dónde logrones? Somos un número, no, no, no, no es que somos un número. Y si vos ves todo lo que pasa con las políticas que se aplican, da lo mismo bajar el presupuesto de educación sin interpretar por qué, bueno, y no alcanza la plata. La respuesta de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, diciéndole al al sindicato de los, de los trabajadores de, de la educación estamos fundidos, bueno, vendí la casa de gobierno y pagá a vos que te gusta mirarse C5N para informarte están con el zócalo que la cuota del jardín de la hija de Macri es más cara que el, el sueldo inicial de un docente es muy, probable. <risa> es muy probable, porque si quedaron de esa manera y la única respuesta que podés esperar es esa vos estudiaste ¿en qué, en qué universidad Beto? en La Plata uh -huh. Entonces... gloriosa universidad Entonces con la con la educación pública, este, estás más que, que feliz y contento. Siempre en todo. Por eso dije que yo entré en una en escuela pública con un gobierno peronista y me recibí en el 73 con otro gobierno peronista. ¿Cómo llegaste a la Pampa? Me vinieron a buscar un grupo de compañeros porque se había armado la, la bien digo, la Facultad de Ciencias agropecuarias en Río Cuarto. ¿Y año? Aproximado. Y año 74, Ajá. inicio del 74, porque tuve siete meses en concreto. Apenas recibí. Es decir, vos, te, vos de Olavarría fuiste a La Plata, estudiaste y ya estabas recibido cuando te viniste para acá. Me casé y me, me convocan para ir a Río Cuarto. Ajá. Bueno, cuando se produce el cambio de conducción en concreto del manejo que tenía la JP y la tendencia, pasó a tener la mano el CNU a la derecha. Y a todos cuantos teníamos actividad política, tómensela, porque si no, ya empezaban a amagar con la posibilidad de, de que te de limpiara. No, que te limpiara. Sí. Entonces, bueno, en ese momento un grupo de pedagogos había, había sido convocado por la Universidad de La Pampa para dar un curso de actualización curricular en agronomía y ciencias naturales de acá. Y como yo estaba haciendo algunas experiencias Respecto a la enseñanza Porque yo había llegado a ser adjunto De, de la cátedra de Afología Que es el manejo del suelo eh, Entonces me pidieron por lo que yo estaba haciendo Que si podíamos venir Además ya era militante político Y bueno, me vine para acá eh, Hicimos el curso Y en el transcurso tomamos contacto Con gente que estaba trabajando En la creación del Servicio Provincial de Salud Mi mujer era bacterióloga Y fue así que, bueno, a través de ese contacto, un, una bacterióloga para el Servicio Provincial de Salud era fundamental. Era la primera bacterióloga que pisaba la provincia de La Pampa. Así que, bueno, se presentó para entrar en, por concurso. Y, bueno, el tema es que yo no tenía eh, razones de que se conversarán en otro momento, dijo. Determinaron, claro, que no me dieran acceso a una, la posibilidad de ingresar como docente, por ejemplo, a nivel universitario. Eh, entonces Trabajé haciendo de todo Porque siempre eh, no hay que pararse Y un buen día Mi mujer me dijo Bueno, eh, si no le da trabajo a mi, a mi esposo Me tengo que ir Así que entré en salud Estuve 15 años trabajando en salud Empecé a entrar con educación para la salud Y después ya me fui Fui aprendiendo Toda la actividad Estudiando, visitando Y bueno, aprendí muchas cosas Ahí conocí a la gente que, que mencionaba a Juani, tanto a, a Taborda como a Miguel D'Astolfo. Eh, a Estela. A Estela. Ya. Estela, eh, Estela Maritrol. Tú. La ah. Negra Vázquez, en uh -huh. ¿no? fin. Empezamos a tener un grupo de gente que tuvo una particularidad, porque en esa época, cuando se hizo el Servicio Provincial de Salud, Eh, ya te digo me metí, yo iba era un tipo que me iba, por ejemplo, para aprender me iba a, a, al hospital a visitar, a recorrer cómo era la relación, paciente médico-paciente eh, como tenía amigos, a veces estaba ahí en lo que era el, el pase de sala previo, es decir, no entraba a la sala porque no, no estaba autorizado pero sí en la charla que tenían ellos, cómo veían un paciente cómo venían otros, que discutían, charlaban no discutían, intercambiaban opiniones y me fui formando en eso y así después me, con el tema que me metí fue con el tema de las obras sociales eh, en qué sentido que fue el que trabajé en el diseño de lo que era eh, el arancelamiento hospitalario Ajá. hice un trabajo que como muchos de los trabajos que he hecho que los dejo y no no no no exijo titularidad alguno dirá No, ya lo hice, como dijo uno en Buenos Aires. Lo pararon en el seco porque sabían cómo venía la mano. Así que me dediqué a eso y después tuve un conjunto de actividades. Me empecé a meter en política en el 81, a pesar de, de la situación que había vivido mi esposa. Mi esposa fue sacada por un grupo de tarea en el año 78. De acá Fue uno de los casos en la cuales un grupo de tarea entró. Ella estuvo en la cacha en, en, la, en Buenos Aires, en La Plata. Y a los ocho días la liberaron eh, Y obviamente que quedó un trauma de, de aquello Y meterme en política Bueno, pero lo sentía Así que me metí en política A todo esto eh, La etapa muy linda Del de, de 73 para adelante Fue que entre Mi actividad había Empezó a aparecer de vuelta el violín El cual yo había dejado en el 64 Cuando me fui a A La Plata, porque yo era el primer violín en una orquesta de los Haces del Tango y, y viajaba los viernes y me iba los lunes. O sea, ¿empezó la barría el violín? Sí, yo a los ocho años, mamá hizo el listado, vos que vas a estudiar, música, vos música, vos, vos dibujo, diseño, porque quería bueno, dibujo, vos, da, todo a estudiar. Extra extra eh, curricular, ¿no? Extra ¿no? No, no, sí, vamos allá. Yo a los ocho años ingresé, a los once años, doce años, ya me dieron lo que se llama el, el, el paper de, de profesor superior de teoría y porque en esa época los conservatorios, que era municipal, hacían primero, enseñaban la música y después te incorporaban un instrumento. Y a mí el violín llega porque mi hermano era tanguero a muerte. Mayor. El mayor. Entonces, gran bailarin, hoy sigue bailando. ¿eh? Aparte de hacer 10 piletas cada tres días, y <ríe> de, de, de la hace de la nadando. Se va a bailar a cuanto. Mi parece. Me encanta. Pues entonces me dice: Tenés que... vení, vení. Entonces me puso un disco de pasta, me puso una orquesta de Troilo. Con el tiempo yo aprendí que Troilo es el que menos pelota le da los violines. <ríe> Entonces, cada vez que pasaba una ráfaga de violín, me dice, eso, eso, y yo lo miraba, y digo, hasta que intervino y digo, decime Carlito, ¿qué es? Lo que... violín, bueno, vamos, me habían preguntado, entonces voy al conservatorio y dice ¿Qué, qué, a todos nos preguntaban, y cuando llego a mí me dice, ¿qué vas a estudiar? Violín, ah, violín, sí, y ahí arranqué a los doce años, a los trece años tuve una orquesta juvenil al año, y a los dos años en la orquesta sinfónica mayor. Y bueno, ahí arrancó. Después tuve profesores de perfeccionamiento porque venía muy, muy, muy bien con el violín. Uno fue. ¿Tenías violín propio? ¿Pudiste? No, me lo dio el conservatorio. Ajá. Y después de años, cuando yo me fui, el conservatorio me lo pidió casi como una especie de reliquia. así pero lo tenían que devolver. No, más vale ese de acá. Y el primer violín que tuvo lo encontró mi cuñado. El Mar de Plata, que un chico lo tenía jugando, como sabés que yo no tenía <risa> violín, que sí, yo le se lo pidió, y dice, me un chico que toca el violín, ah, llóvatelo, si no lo voy a romper este. Y armé ese violín y con eso empecé a tocar, que todavía lo tengo. Y hasta llegar a tener, y ahora lo voy a decir porque siempre me arreta que en cada entrevista que me hace nunca lo digo. Un día vamos a cenar a la casa de Gotaseski, el traumatólogo. Sí. Y me lleva a tomar y dice que acá tengo algo para vos, dice. Y arriba en, en, en, en el garaje sacó y sacó un violín. Y este era de mi viejo. Ajá. Pero puede probarlo, ve cómo anda. Y tenía dos cuerdas. Y tenía un poco, el arco todavía funcionaba un poco. Lo armé y me puse a tocar y digo no, pero un violinazo, llévatelo. ¿Cómo? No, no, llévatelo. No, le digo, yo quería lo armo todo, lo toco pero es tuyo. No, no, yo te lo regalo. Viste que ahora me acordé, ¿no? <risa> <risa> <Botasés aquí>, Anotás. <risa> y retomaste el violín. Retomé el violín. Y, y, al regreso del estudio universitario. Después de que yo me fui a Río Cuarto cuando bueno no lo acabas, y los. Y a los. Eh, lo, dos al año, dos años de estar acá. Eh, me encontré con médicos que no sabíamos cómo organizarnos, que yo yo, ¿eh? médicos que como. Ferro, me acuerdo, un muchacho que tenía un problema inconveniente en una pierna, tocaba muy bien el piano, eh, Emilio Cano tocaba la flauta la flauta dulce, pero el flautón, digamos, eh, Jeb tocaba violín también, así que bueno, yo me puse a armar una orquesta de cámara, así que y estaba eh, Luis Di Santo, que fue el primer clarinetista de la Santa Rosa y tocaba, y no leía música, El atorrandite. Tocaba como los dioses, pero todo improvisado. Entonces yo me acuerdo que le escribía a las partes y me dice: y Beto, sin querer dice me... eh, Cantámela, vos cantámela, que yo. Claro. <risa> entonces, se, la, se la cantaba, la aprendía y después tocábamos. Y ¿sabés qué? A amenizábamos los casamientos de los profesionales médicos o vinculados a la medicina. Eh, tocamos en. en como acá que está en Pico y. Uruguay eh. Las Viñas Las Viñas No, no, no, no, no, no pico del del del Uruguay, Uruguay, Para Obar ¿Eh? Ah, para Obar. Enfrente, no El, el, el, el, el Cine de Don, Don, Don Bosco El Cine de Don Bosco Ah, de ah, ah, la Escuela la 74 o, una, claro, no o la Escuela 64 No, no, no El Cine de no. Don Bosco Bueno, eh, el Cine de Don Bosco Y habíamos tomado la iglesia del hospital como un lugar de entonces cuando salía ¿El ¿Eh? ¿En el ensayo? ¿Eh? No, el no, no ahí tocábamos todos ah. los casamientos Eh, la mujer de musicante, un médico que hubo acá, sí. era una. tenía una voz espectacular, era. Musicante. Y tenía el apellido. <ríe> y tenía el apellido, ya está. <ríe> y. Bueno, así que cantaba ella cantaba de el la Ave María, la acompañábamos todos. Y después cuando salía yo, salía uno con la guitarra, que era un, un cirujano, que tocaba muy bien la guitarra, y tocábamos el bal para los novios para que bailaran ahí. Y le tocábamos un tango para los. Para ¿cómo es? Para, la, para los padrinos, para y los suegros. <risa> y un día me acuerdo que ya termino de tocar el vals en el momento y viene la monja y me dice: ¿Y el tango? Vamos, ahí está. <risa> <risa> Habíamos hecho toda una sociedad muy linda, muy, muy linda. Estamos charlando con el Beto Cornejo en Salieris. Bonita página musical ahora y seguimos en esto. Eh, el... ¿Metiste la mano en la música? ¿Eh? ¿Metiste la mano en la música? Sí, eh, creo que sí. ¿Alguna opinión sea. di? A ver, a ver, a ver. Carmés 106.1 Espacio Publicitario. 25 minutos del primer tiempo. Sale desde el fondo Maxi Giuliboni. Se le acerca Leandro Iria. Recibe la pelota en el círculo central. Toca a la izquierda para Jorge Arcapalo. Que manda al medio para Matías Canillán. Canillán que la juega para Alejandro Apo. Está en el medio Víctor Hugo para el gol. Centro de Apo Víctor Hugo. Porque el fútbol ya no es para unos pocos El fútbol en Argentina sigue siendo para todos Relatores El fútbol va con vos Hay cosas que vos sabés Un día imaginamos tener internet Y fue CPNet Otro día La telefonía fija Y fue CPTel Después La televisión por cable Y fue CPtv. Ahora, soñamos la telefonía celular y será CPE móvil. Si la CPE crece, vos te beneficiás. Eso también lo sabés. Son 30.000. 30, Fue genocidio. Son 30.000. Fue genocidio. Fue un genocidio. Son 30.000. Desaparece. Fue genocidio. Como cada año, el viernes 24 de marzo, nos encontramos en la Plaza San Martín. A partir de las 5 de la tarde, diferentes y múltiples organizaciones sociales, sindicales y barriales te esperamos para levantar nuestras consignas de memoria, verdad y justicia. Te esperamos con diferentes manifestaciones artísticas y culturales. Son 30.000 y fue genocidio. Hay niños, niñas y adolescentes que te necesitan. Ser familia de contención implica incluirlos en la convivencia cotidiana con tu grupo familiar para que puedas brindarle la contención y el cuidado que ellos se merecen. Es solo por un tiempo determinado, hasta que puedan retomar a su grupo familiar de origen o bien cuenten con un contexto familiar definitivo. Abrí tu puerta y sé parte del grupo de familias cuidadoras y solidarias. Ellos están esperando una oportunidad. Acercate de 8 a 13 horas al programa Familias de Contención, Avenida San Martín Oeste, número 851, o comunicate a los teléfonos 029 54 43 1501 o 56-0210. Obtene más información ingresando a www.mds.lapampa.gov.ar. Por más derechos, Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de La Pampa.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 y un encuentro entre amigos en el Cafeto desayunás, almorzás o cenas y haces tu pedido al 43 34 64 Minutas, lomitos, pastas, pizzas, bebidas comidas elaboradas te esperamos en Pellegrini 327 Santa Rosa el Cafeto mucho más que un café fin del espacio publicitario Radio Carmes 106.1 you. <laughs> Esto no es fuelle, presencia de tango, esto es Salieris, un cacho de cultura. Igual a rabaleos, sea, un no y a rabaleas. ¿Cómo estás Beto? ¿Bien? ¿Estás bien, pasando bien. bien? estoy pasando bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar un poco de, de música. ¿Cómo no? Eh, o a seguir hablando de música, porque veníamos... ¿Qué, eh, ¿Contaste ese recorrido con el violín y ese interruptus? y después este, que, este Me encantó interrumpir. Y bueno es interrumpir. Es hermoso, ¿no? ah, ¿también se entendió ahí claro. <risa> eh, no que qué qué significa para vos el violín ahora qué significó eh, también en algunos otros momentos el violín en, si lo es eh, siempre lo fue para mí un Uno de los instrumentos más lindos que yo he escuchado y que y tengo la posibilidad de tocar. Eh, lo encuentro en el más parecido a la voz humana. Me permite expresar lo que yo siento. Soy un tipo muy intenso, muy eh, diríamos mucho, muy apasionado, digamos, sobre todo con la música, no? Por eso yo escucho a puliese y, y porque es eh, quien lo ha visto a Puliese en, en persona tocar. Eh, Eh, te como el alma, digamos, en cuanto a la pasión que se pone. Y el violín me ofreció eso. Me ofrece la dulzura, la ternura, y la pasión eh, y me ha permitido a través de los años de conocer a gente tremendamente valiosa. Eh, gente, te puedo decir, en mi recorrido en, acá en la provincia de La Pampa, yo estuve en coarte tocando con, eh, con Alpatacal y donde tenía al lado gente como Hortillado eh, Que me enseñó tantas cosas Al indio este Aparte de su hermoso Ajá. genio De Lalo Molina De Jaco Musi eh, De sapo Santa Juliana Realmente gente Tremendamente valiosa Y ahí conocí a poetas como desde El Bardino eh, Julio Domínguez uh -huh. ah, qué suerte que no vino El Bardino Dijo nada la... ¿Sabía eso? Sí, sí, la directora. Sí. Menos mal que nos mandaron a usted y sí, no vino no, no, no. <risa> ese borracho. <risa> <risa> <risa> y era el mismo, ¿no? qué era es lindas meteduras de pata, ¿no? Oh <risa> más vale, más vale. no sabía que había estado en, en, en el patacal. ¿Sabe? En el patacal sí, toqué casi tres años con ellos. Y grabamos. Eh, me quería acordar cuando vení y me estoy olvidando. Es el, ah, bueno. el del desierto. Eh, y el curacono no no no no es tiene es una obra con muchos temas Ajá. Ah. la poesía es de Morisoli y la música es de Lalo Molina es como si fuera una cantata es la cantata de es, ah, la ah. cantata del desierto ahí está eh, con eso le hicimos todo con el Patacal. Eh, y él de los relatos la llevamos a 25 de mayo en Neuquén y y se sorprendía Morisoli porque claro que cuando hablaban del desierto y la travesía ¿y qué es la travesía maestro en la, en la poesía? y ir de hacha a 25 de mayo esa es la travesía claro eh, que revela también un poco el desconocimiento que tenemos de lo nuestro no uh -huh. me cuesta a veces escuchar a alguno que dice que la música pampeana es aburrida y estoy cansado de escuchar a músicos de otros lados que dicen, che, no puede ser que la gente que venga de la pampa toque música de la pampa Es claro. una cosa que nosotros queremos escuchar y no podemos nunca. Eh, después, bueno, aparte de haber hecho la orquesta de de, de, de cámara, después conformamos Consonancia, hicimos una orquesta de cámara también, el primer violín, con la Cesa. Eh, después armamos una la primera orquesta típica linda acá, que armamos por lo menos que se tenga noción, eh, con Saúl Santi Esteban. que era se llamaba Consonancia, eh, ahí apareció por primera vez eh, Mansilla Toti, Toti. Toti Mansilla tocaba eh, bueno hicimos un compacto que se promete que de la próxima vez se los traigo uh -huh. eh, Saúl que tocaba el eh, gran sí. banderonista y gran arreglador gran y arreglador tocaba el piano también Saúl no o, o toca no sé no, aparte sabe ¿no? un kilo de música eh, y después de eso me dediqué, ya empecé a tomar contacto con la gente que hoy conformamos triada que es Adelma Keller en piano en Chispa Lope en percusión y yo en violín y donde hacemos música clásica y rápida también temas universales y hemos hecho, hemos hecho varios conciertos Del violín no te corriste nunca, digo, por otro instrumento no se te dio, no. sí. Tengo no. en casa una viola uh -huh. que me la compré porque me quería sacar el, metí de... tengo que tocar la viola. Eh, a, a, no una guitarra. No, la, la viola. La de viola, es, viola de viola gamba. Gala. Está bien. Es la prima del violín. Uh -huh. Un poquito más grande, ¿no? Sí, más grande. Es la, digamos la que viene siguiendo. Pero el... no da gamba, es no la más viola más común, la que, viola. que la tocas como un violín. Ah no. Está bien. Tenés violín, sí, viola, sí. chelo y contrabajo. Está bien. Eh, y la quise tocar, la tengo ahí no, no, no, no, no, no me convenció, me convence si sí, yo soy un tipo que me gusta mucho tocar en los bajos claro, es eh, mucho más expresivo eh, y con la viola digo bueno la voy a romper sí. no, no me... a ver, la viola tendría un sonido más grave que el violín ah. una quinta más llamada y qué, qué escuchas Siempre por el tango, porque tocas tango Has tocado folclore de, de la zona nuestra Y bueno, y, y cosas clásicas Por lo sí. visto eh, y, ¿Y dónde te sentís más cómodo vos? Yo mira me, me siento cómodo haciendo música Porque por ejemplo Yo lo he acompañado a la Alemeca con el cual uh -huh. tenemos una academia Enseñamos música eh, Y instrumentos eh, Con la boca, alguna vez Juan y también tuve, Sí, eh, sí, sí, hemos hecho he eh, acompañado de todo según mi hija dice vos podés tocar música clásica tal voy bien. ahora yo te escucho tocar tan... y ahí está el swing tuyo <ríe> totalmente. Claro. y es mi pasión me formé en eso me formé en un momento en donde me quedaban cuando yo me fui a estudiar me quedaban dos caminos o me dedicaba al violín era la época en que de la música no ibas a vivir ni a placer uh -huh. eh, Y le tengo que contestar a San Pedro se llamaba, no el de las de las llaves, sino San Pedro era el director del Conservatorio de La Plata y a su vez director, eh, primer violín de, de Teatro Argentino. Y me dijo, bueno, tiene un lugar como violinista de línea en, en el Teatro Argentino, pero tiene que estudiar ocho horas diarias. Y dije, mire, yo vine a estudiar si yo toco ocho horas además me pedía que las ocho horas las tocara en el conservatorio claro. nada de que andar a tu casa a tocar las ocho horas al <risa> conservatorio y dije que no y eso me llevó un poco a que conjuntamente también porque eh, cuando yo como viajaba eh, para tocar con los socios del tango y me iba a los lunes y un domingo a la noche hice un baile uno conoció una dama qué sé yo y volví tarde a casa y estaba mi vieja en la puerta me dice Tomá la valija, dame el violín. Mm. Acá no volvés a tocar esto hasta que no te reciba. Sí. Ah. Y en algún momento te arrepentiste, <risa> ¿eh? Beto, ¿te arrepentiste en algún momento de sí. no haber hecho esa carrera musical dedicada solamente a, al violín? No, no. No, mira, mira que he tenido ofrecimiento. Cuando una vez tocando con consonancia en el teatro, hicimos de, de cómo es que le llaman cuando telonero que viene telonero. Sí. de la orquesta de la Universidad de Belgrano. Y se bajó, va, terminamos de tocar y después viene el director de la orquesta y me dice, ¿usted viaja a Buenos Aires? <risa> si vos me preguntás por qué, pero debe ser subconscientemente. Ah, a... Oh, ¿A ¿Buenos Aires? ¡No! Pero seguro que no viaja nunca. ¡No! Le decía así como si fuera... viste una persona que no hubiera viajado yeah. nunca ¿viste? no, no yo sabía que el tipo lo que me decía si viaja a Buenos Aires venga a verme claro después me pasó en Chile estando con el sexteto del ángel que tocamos junto con el quinteto Achento el quinteto acento es un conjunto austríaco de primera línea, que hace tope sola y el director quería charlar conmigo y yo, bueno, nada más que estuvimos charlando tenía Ah, me mata ¿Cómo es Que tiene el El centro de grabación acá eh, Acá en Santa Acá en, en, el, acá en Tobay, el, Rolando el Rolando No Giudice. O Francescuti No, Rolando Ayudice, Rolando ¿Pero hizo sí. el nombre? El Rolo, el Rolo. Me mata <risas> Disculpame Rolo Es lo que me han dado a tomar acá vos, pregunta, vos preguntame Beto y yo te voy a decir pero pero la, tónica, ¿no? No, no, me la mató, tónica me mató la tónica sí, es claro. rumipal ¿Qué marca es? ¿El rumipal? El rumipal bueno y ahí me el rulo hacía tónica ¿no? como sabe algo inglés era el que me traducía y había un guitarrista el cantor que imitaba Gardel chileno hablaba alemán entonces podía conversar con el tipo y me dice el tipo no se quiere venir a bien a enseñar tango y le digo no te la no. perdiste no no no y no me arrepentí nunca no me arrepentí o sea que nunca. tuviste oportunidades para Ay, este, dedicarte Ay, a la música porque ir a bien a, a enseñar cuando no gratis eh, el coro de San Martín y el coro de, de un banco eh, me invitaron para tocar conjuntamente eh, bueno con un bandilero y un pianista Eh, iban a hacer temas de Piazzolla. Entonces me llevaron, me invitaron a mí para que yo pudiera tocar. Bueno, listo, fui a tocar. Y en el interno, mientras ensayábamos, yo no pusimos a tocar esos tres. Y me dice, negro, quédate acá. Y dice, eso claro, somos un zafarrancho, vení, nos vamos, <risa> habíamos armado una orquesta. Y le no. Es decir, eh... No lo hago ni lo digo, lo cito, pero no con el arrepentimiento de que hubiera pasado conmigo si hubiera seguido. Sí, tocando? tampoco eh, el hecho de no haber agarrado esa opción y estudiado no te no, no dejaste de tocar. No te, no. no te diste no. los gustos que quisiste. No no. acá, mira te digo yo volví a tocar acá y voy a contar una cosa que parece de, de, de magia de brujo. Aparece en el laboratorio en el hospital un tipo que le dice doctora le dice a mi mujer. Ya veo que su esposo tocaba el, toca el violín Sí, sí Sí, pero hace rato no toca No, no, yo quiero hablar con él bueno, Aparece en casa Y Y me dice Yo soy fulano de tal, que soy yo Me dijo un hombre Yo soy cordobés y se Toco en un cuarteto de, de cuerda Al principio cuando estaban hablando de ellos, Cuando estaban hablando Pensó que se había escapado de psiquiatría Este, este, <risa> lo veía medio rayete entonces eh, mencionaba no, pero tengo el violín roto porque en uno de los tantos cambios que yo hice de casa en Santa Rosa se me cayó el violín y se rompió y mencionaba yo conozco un Luthier, dice saco el hijo de Parasaco aparentemente ¿te acuerdas del violinista de Santa Rosa? ¿se acuerdan? Sí, no. Sí, sí. no, no, yo no, no, lo, no lo recuerdo no, no, bueno, era un violinista de, de Santa Rosa Y el hijo, aparentemente, era, era Luthier, que me arregló muy bien el violín. Y yo mandé el, el, el arco, porque mi violín tiene parte de un violín que me lo dio la esposa de, mi, de uno de mis hermanos. El padre de, de, de, de la piba era violinista, tanguero. Y parece que se había pasado la raza un día y la mujer le agarró el violín y se lo partió en la cabeza, se dio. Y entonces la hija agarró junto a las partes y me dice Beto te sirve, sí le Digo ¿cómo no me sirve? Beto, ¿te has comprado algún violín o siempre los ligas de, no, de rebote? No, no he ligado, no he ligado. No, después te voy a contar. Este, este, me es, da es, es, es muy buena que le rompan el sí. violín y le dejan le en los pedazos. Después te voy a contar la, la, la historia de, de Yamaha que yo tengo electrónico. Eh, bueno, lo que en concreto era que ¿qué quería más saber de esto? No, no de no. allá venía de, de piano no sé cómo cómo terminamos hablando de, del violín en la cabeza no no porque di, digo no no <risa> di, no yo ya, ya, ya me perdí lo, no fui yo eh ¿Viste? no no pero sí, sí no, no. el eh. no fui yo no me metan a mí no me metan a mí no Un, me un a mí, paréntesis no. a mí me quedó me quedó muy claro la parte de la música ahora lo que no me quedó claro es dónde fue para el ingeniero cómo llegaste bueno, a estudiar eso y, y, y, y después la ¿Te, ¿Cómo y te en, en la ingeniero? salud? Yo me senté en una mesa con quien fue mi suegro y le dije... Me preguntó, ¿qué vas a estudiar? Medicina. Porque mi madre quería que yo fuera médico. Entonces voy y hablo con, con mi suegro, que en ese momento era un de novio. Con la hija, no, no con él. Y, y me dice... No, ya que vas a estudiar medicina, ya dejó de ser una profesión liberal, te vas a morir de hambre, qué sé yo, no es la de la época mía, no, no, no. Estudiás alguna. Y yo, de la casa, a, de la casa de mi novia a mi casa, siempre pasaba frente a una oficina que tenía el INTA Las veces que puedo haber pasado por ahí, porque para todo, para ir al centro, nosotros vivíamos del otro lado del la arroyo. Éramos los negritos del otro lado del la arroyo. Yo crucé el arroyo y me conseguí una del centro. Que, eh, bueno, Sería como acá cruzar las vías, claro. Era una cosa así. Eh, éramos del Bajo, se llamaba Pueblo Nuevo, orgullosamente lo digo, pero éramos Pueblo Nuevo. Claro. ¿Eh? Bueno, y cuando paso por la oficina de Linta, me, me pongo a mirar unas cosas, una foto que había y aparece un loco. que estaba adentro y me dice vení, vení, ¿sí ¿ya te recibiste el secundario? sí, me acabo de recibir, ¿y qué vas a estudiar? y pensaba medicina, pero no sé, vení, vení, vamos a tomar mate me convenció de que hiciera ingeniería en una tarde en una tarde, ahí <ríe> una tarde, tomando mate porque no sabía qué hacer yo digo, no puedo hacer medicina si me dice que no sirve, qué sé yo mirá lo que son la vuelta y de la vida pero no tenías ni un, ni un una pista no nada que fuera ya para ¿no? no, no, no así no, de no. golpe ¿Igual de ingeniería este, después que hiciste? Bueno, lo que ocurre es que después yo con la ingeniería lo entré a utilizar porque yo fui presidente de COIRCO claro. y ah. director y presidente de, de la empresa Casa de Piedra. Eh, entre paréntesis fue uno de los que se planteó salió en ámbito financiero en el año 97 eh, un gran titular que decía conflicto entre dos provincias por un río porque yo le había dicho que Portesuelo ni soñaran y que el trasvase que se pensaba hacer para habilitar el río eh, digamos que, con, que continuara en el salado que, uh -huh. que va a parar a, al río Colorado y sí, claro. soñar en activar todo ese sistema porque lo que me iba a traer una cantidad de sal que me iba a poner serios problemas con, con Provincia de Buenos Aires, porque Buenos Aires hay que entregarle agua con determinada cantidad de salinidad si no tienen que soltar más agua para lavar y y me acuerdo que en ese momento eh, Marín me dijo me llamó el gobernador de la provincia de Mendoza bueno que ahora se llama Cornejo no, no, claro. ahora sí se llama Cornejo <risa> que ahora es Cornejo de los estancieros de los estancieros de Salta y eh, claro, ahí sí utilicé los, los conocimientos me, es decir La ingeniería lo que te ofrece, aparte de prepararte específicamente en un costado de la ciencia... En una la parte técnica. Una parte técnica, te da método, te da método. Entonces, sirve muchísimo para aplicar en otras cosas. Además, siempre me metí, en los, en los temas que me metí, me metí a estudiar, estudiar, estudiar, estudiar, estudiar, estudiar, estudiar. Es decir... Para mí toda la, toda mi vida fue seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Viste que al final tenías que estudiar un médico. ¿Eh? volviste al, al hospital, estuviste claro, muy, muy y ligado. Lo, ligado lo raro es que, que cuando vengo acá me llegué a la medicina y, y me quedé 15 años. Claro. Eh, Beto, y, y bueno, la verdad que no sabía que había estado en Coirco. ¿Ves que, la posibilidad de que algún día el río pase? ¿El actual? Sí. Mirá, el tema es que primero que se tiene que formar sí o sí el organismo de Cuenca eh, hay dos conflictos que tenemos serios con el tema de, de los que se oponen toda la conformación del organismo de Cuenca nosotros propiciamos en el año 97 toda una serie de reuniones a nivel nacional para que se sancionara una ley hasta se hizo un encuentro internacional para hablar de los organismos de Cuenca yo estaba presidiendo en ese momento uno de los organismos de Cuenca que es ejemplo en toda Latinoamérica eh, Y algunos, en el caso de Coirco, es realmente prestigioso, porque él ha tenido una trayectoria en cuanto al manejo de un río en el cual intervienen cinco provincias. Y a mí me invitaron como expositor, pero aparte lo habíamos organizado de manera tal de poder escuchar a ver qué ocurría con este tipo de planteo. Y tratamos de impulsar una ley de, de cuenca, y después se, después se sancionó. Pero no dio pelota a nadie. Eh, recursos recurso hídrico en la nación jamás se preocupó de armar los organismos de cuenca porque más cuando vos estás eh, sos el último eslabón del, del recorrido de, claro. de toda una cuenca, como somos nosotros Ya la pelota que te van a, ¿A dar arriba? ¿a quién importa? Claro. te van a poner todas trabas, trabas, trabas porque acá el tema es medio como siempre digo ¿será posible que alguna vez los argentinos cuando alguien tira 10 caramelos y somos 10, nos agachamos de uno y agarramos uno cada uno? ¿Alguna vez se va a tener que dar? ¿Viste cómo pasa ahora? Tira 10 caramelos uno agarra, y le agarra 9 y empieza la patada por pelear por el otro. Sí, bueno, sí. Uno se queda con 6, otro con 4 y 8 con nada. Y en, en, en, te digo, esto tiene que ser una causa además provincial, pero en serio. Encararla a fondo. Yo mirá, Eh, y no es por darme una, ma una mano de, de vanidad, sino concretamente, cuando yo fui presidente de Coirco, difundí dicharla a todo lo largo del río en todas las localidades hasta me enfrenté con un periodista que me decía años después <ríe> me llamaba y decía, está diciendo ah, está el, dice Cornejo dice que tomaba agua, dice en botella dice, cuando estaba hablando del río que estaba con el tema de la contaminación Y yo con el tema de la contaminación se organizó un programa en el cual pusimos 18 puntos de extracción, controlamos, hicimos convenio con la Universidad del Comahue hicimos... El en el con, esto. con la Universidad de La Plata para controlar permanentemente y se creó la CTF, que es la Comisión de, de Control. Así que cualquier derrama que se producía evento ¡pum! iban a controlar. Uh -huh. Y, y, vos crees que y le viste? metimos el primer juicio a la, a, la, a, la, a la... en esta época a la el A mí. Julia, a la María Julia, que atendía a todas las petroleras y nosotros le sacudimos un juicio y se es lo ganamos. Mirá. Ah, no. ¿Y, y, que y, se me... y, y, y qué pensás de, de, de, de del, del movimiento que tiene este gobierno con bueno con, Portezuelo, con el Río Colorado, con el Atuel? Eh, eh, ¿Es serio o, o, o es, es, no, es, es ser. pura publicidad? Yo creo que sí, pero por primera vez, Ajá. por lo menos, el, el caballo está. Uh -huh. Con montura, digamos, ¿no? Hay que subir y hay que arrancar. Eh, creo que lo están haciendo bien. Es decir, en términos de que... Yo siempre digo, acá no hay mucho que andar pensando. El estatus que tiene Casa de Piedra, que fue aprobado por Coirco toda la denominación de cómo iba a funcionar. Y la controla Coirco, por más que lo opere gente de diferentes provincias. Tiene un comité arriba de, de, de gobierno en la cual interviene Nación porque puso gran parte de la plata y interviene Buenos Aires, La Pampa y, y Río Negro y eso en Casa de Piedra pero código te controla absolutamente todo vos podés tá, querer hacer funcionar las turbinas y código te dice agua allá abajo no se necesita no hay más agua bueno, punto. paremos aprovechamos el parate que tiene una turbina para hacer todo lo, <coughs> lo que es el control y toda reparación que haya que hacer y escurre una cantidad de agua necesaria de aguas abajo. Porque no tiene que tener el mismo estatus. La última intervención, cuando a mí me entregaron, me acuerdo cuando se cumplían 40 años de Coelco, <coughs> acompañé a la gente de acá <coughs> a discutir sobre este tema con los Mendocinos Y yo me terminé peleando de vuelta con ellos. Porque venían a mentir. Los Mendocinos presentaron un proyecto en el cual había caños los caños de derivación de para manejar 50 metros cúbicos. Y vos me querías decir creer que me va a pasar veinte por ahí. Le digo, ¿quién te va a controlar? Eh, no, coir con control, ¿eh? Sí, le digo que va a ser un tipo allá y te va a estar metido entre las máquinas. Ya. Sí, Beti, la, ¿la salida es eh, solamente política o crees que judicialmente puede tener... No, y alguna? hay que arrancar por todos los planos. Hay que atacar todo. Todo, todo. Hay que... Hay que Porque hay situaciones en la cual Irrigación es muy poderosa, tiene 115 años de, de vigencia. Los, la, la, la, los primeros estatutos de manejo hídrico se escribieron en Mendoza. Claro. Sí, ellos tienen una, una cultura con el agua. Que, no, pero aparte eh, tienen un muy poder Muy antiguo. No, y además tienen un poder político más que significativo. Claro. ¿eh? Ahí no. Tienen casi un estatus por sobre el gobierno. podrá decidir mucho lo que quiere la legislatura, todo lo que vos quieras, pero si irrigación si dice, no va. Sí, sí, hay una suerte de no corporación va. vinculada sure. con los recursos hídricos. Más sure. vale. Así que ellos van a... Para ¿Qué? ellos, dice, toda, toda agua, toda, en los mendocinos hay dos, los halcones y las palomas, pero... En general primó siempre el tema de que toda agua que se genera en Mendoza, queda en Mendoza. y contra eso qué va a hacer vos podés ir a hacer reuniones, a hablar, a firmar acuerdos, etcétera, no, bueno pero el tema es que en determinados momentos se te acaban las palabras y qué va a hacer. Y el tema judicial hay que hacerlo, pero también toda una movilización que permita, en primer lugar, qué es lo que vamos a hacer en caso de que corra el río. Suponete que tengamos, bueno, hay que preparar trabajo, hay que hacer lo mismo que se hizo con el tema del río Colorado. que se presentaron, todas las provincias presentaron las áreas que iban a irrigar con el río Colorado. Bueno, lo mismo hay que hacer con esto, porque si no mañana te mandan el agua y qué hace? Claro. Sí, que volver, y además de prever, hay que volver a educar a la gente, es complejo. El... Más vale. No, claro. decir, y hacer trabajo, porque hacer puente, hacer Pero y porque... sí, sí, sí, sí, sí. eh, pero Hay una, hay usarlos, hay una, hay una claro. cuestión que tiene que ser, por eso digo que tiene, tiene una cuestión tomada por toda la ciudadanía. No solamente acá en Santa Rosa, toda la ciudadanía, o el oeste. Todo el mundo tiene que pensar. Durante muchos años acá se transitó por el camino de que el oeste era una cosa. Sí. Que el río le cantaban los muchachos de cuarte. Que era, que era un tema sí. era reporte, artístico. De, siempre nos decían eso. <risa> eh, el este, el este de la provincia, ni noticia. Yo siempre hacía una pregunta. ¿Cuál es el límite sur de la provincia de La Pampa? Todo el límite sur. ¿Cuál es? ¿Cómo? ¿El, el río Colorado? Ah, la 35. Es? <risa> es como cuando vos salís a preguntar, ah. y decís, bueno, todo el límite de la provincia sur es el, el río, río Colorado. Es. Bueno, Si partamos de eso. ¿verdad? Y es un río con un... digamos, con un rango dentro. Está bien, al, al lado tiene el río Negro que tiene mil metros cúbicos por segundo. Bueno, nosotros tenemos 140 y hay que manejarlo, 140 metros cúbicos. No joda. Entonces, tener tomar nosotros como pampeano, me considero un pampeano y por adopción y he defendido a la provincia de la Pampa en un varios estados. Está bien, pero vos, vos por ejemplo decís que, que tenemos el límite con el, el río Colorado y, y se han hecho cosas, se utiliza ese agua. Sí, se utiliza. Sí, se utiliza. Tenés una eh, todo lo que es el área de 25 de mayo uh -huh. que Hay que tener en cuenta que a veces las confrontaciones de carácter político llevan por mal camino. Que lo que hizo aquel no me gusta a mí, entonces Patrick. Sí. A 25 de mayo se lo tendrían que haber incentivado seriamente, darle continuidad. Porque a todo pasamos el... por 25 de mayo y vemos muchísimas chacras abandonadas. Claro, entonces ¿no? había que haberle dado y en De todas maneras, que... recordemos que de la democracia para acá fueron todos gobiernos peronistas. Bueno, está bien. En la provincia, después distinto distintos. El tema de la visión del. sector, de... pero. Claro. El tema es la visión que uno tiene Digamos, ah. si dirige una provincia que, De cómo integrar toda la provincia Sí, tuvimos Y ya por ahí las Las prioridades eran otras sí. decir, Buscar la identidad pampeana pro, pro, proyectarlo en la identidad pampeana A otros niveles Que también se logró Pero desde el punto de vista productivo Nosotros con el agua tenemos un grave problema No tenemos conciencia De la importancia del agua Vos acá te avisan por radio De que se rompió el acueducto y vos pasás con uno y estás regando, otro lavando el <ríe> <en> coche. No tiene problema. Hasta que se queda sin agua. Ah, sí, otra sí, cosa, sí. El, el agua lo utilizás para que para los árboles. Todo y bueno, es, por favor, cuando vayan a podar, no lo hagan. Y vos que te dejan un palito. <ríe> si sí, no, no tenemos ningún tipo de cultura y, de árbol. Claro, y si cerca. tenemos que sacar todos lo los árboles que dando, vamos, saquémoslo todo, acá pasa, pasa el progreso. ¿Me sí. entendés? Cuánta deforestado todo lo que es el caldenar. Todo deforestado. Estamos charlando con Beto Cornejo acá en Salieris. <ríe> Fue presencia de, de Tabo. música de fondo de ¿Qué le treinta y tres? Bueno, bueno. <ríe> Bonita página musical y este último tramo de esta charla. Y que torturan mi razón que me hace arder Y que me enciende el pecho de pasión Estás clava de mí Te siento en el latir Abrazador de mi piel Te adoro cuando estás Y te amo mucho más Cuando estás lejos O de mí Así te quiero, dulce vida de mi vida Así te siento solo mía, siempre mía Tengo miedo de perder De pensar que no es de verte ¿Por qué esa duda brutal? ¿Por qué me habré de sangrar? Si en cada beso te siento pasar Sin embargo me atormento Porque la sangre te llevo y acá distante te brille amante oh quiero tus labios besar Manos desatan, caricias que me atan a tus encantos de mujer. que nunca más arrancar del pecho este siempre así, estás clavada en mí un puñal en Y temblando de ansiedad Estamos en Salieris, nos acercamos a la medianoche Música, comida, bebida, charla ¿Qué más se puede pedir? Es lo que hacemos Por eso somos un cacho de cultura Cornejo, ¿qué es de tu vida ahora o qué va a ser de acá para adelante? ¿Cómo está formada tu familia? ¿En qué andas? Bueno, concretamente soy casado, tengo dos hijos Uno es médico, Alejandro, que está en Buenos Aires y Mariana, que está trabajando en Canal 3, directora de Comunicaciones. Eh, mi esposa sigue jubilada como yo, de la Administración Pública, ella del hospital, y sigue trabajando en su laboratorio, porque no puede perder la el Metier Fue toda su vida lo que le gustó hacer, y bueno. Y mi vida transcurre en organizar los tiempos que para un jubilado es bastante difícil. Es bastante difícil. Porque yo tengo la suerte de refugiarme en el violín. Entonces doy clase, toco, ensayo. Eh, yo normalmente trabajo con el violín en casa de dos horas, horas y media, diariamente. Eh, y... La otra actividad que a mí me, me motivaba eh, ocurrieron demasiadas cosas que ya no me convencen. Y, ¿Qué es y la no política? Sé, claro, no sé si colgué la... No sé, porque por ahí me <risa> llego a sentir algún bombo, bombo, bombo. Ya, por teléfono me ha, <risa> ah, nos gustaría charlar con vos un ratito. <risa> y arranco de nuevo. Eh, lo que pasa es que Milité desde los 18 años que yo llegué a La Plata y milité permanentemente en, no dejé casi nunca te diría de militar y... qué, qué palabra fía, ¿no? ¿militar? Sí, eh. Pero bueno eh, y después a, a medida que fue pasando el tiempo empecé, uh, empezó a ver uno que de repente más que el interés del conjunto estaba el interés personal Y me fue desgastando, minando. Eh, mi última etapa, por ejemplo, me mandaron a la, directamente a la congeladora, como empleo público. Que no, ojo, para un penitente no, no, no, de esa va a pasar siempre. y y Pero me pegó demasiado, es sí. decir... Había. Y parece que con la edad te entran los recuerdos de aquellos compañeros con los cuales te formaste políticamente, o están todos muertos. y ¿En quién pensás ponerle? ¿En quién pensás ponerle cuando.? Eh, qué sé yo, de la gente que a mí me formó políticamente, Enrique Pancón, un, un tipo que estudiaba ciencias económicas, y cada vez que iba a rendir un examen, por ejemplo, en económicas, así se ponía otro que el, El recital. El indio. Que el indio. No, era impresionante, porque era un tipo cuestionador, tipo que sabía, tenía una biblioteca de casi 1200 volúmenes, que se lo robaron todo en una dictadura. Y los había leído todo, no era que no era verso. Y aparte sabía. Carlos Ventura, un, que llegó a médico también, de La Plata. Eh, y bueno, eh. Y todos aquellos otros compañeros que yo conocí, en los cuales todos desaparecieron, murieron. Y, y de repente, viste, cuando vos decís, hay un compromiso con los demás, pero con la vida, y sigo pensando, y no es por hacerme el artista, pero que lo soy, aparte. Eh, uh -huh. eh, trato siempre de honrar la vida, y eso está dicho muy bien, por Honrar la vida Si las cosas Bueno, no sabes un momento que vos decir Bueno, paro Y me dedico a otra cosa En la cual hoy El metí mío Son mis alumnos ¿viste? Eh, Si estoy satisfecho del todo No Pues me gustaría Acercarme a un conjunto Grande de compañeros o, o gente A la cual Sí le voy a decir compañero En la medida que piensen Por algo Más importante Que el mirarse a la narina, ¿no? ¿viste? Eh Y hoy vos ves que de repente te acercas a algunos para trabajar políticamente y, y prima la relación o para ver cómo llegamos acá, cómo llegamos allá, a ver cómo hacemos esto. Y confrontaciones que no tienen razón de ser. Porque los que nos formamos en la década del 70 hablábamos de un proyecto, de un conjunto de acciones para llevar adelante un país. Por lo tanto, el proyecto era prioridad, es decir, era el mensaje, lo que transmitíamos, por eso participábamos. Y a medida que uno mira acá en lo que en lo que la política es una cuestión de eh, yo estoy con y porque a este no me lo banco. Bueno, ¿por ¿qué diferencia tiene y con él? no sé, no, no, no sé no. marcame la diferencia voy a hablar de un proyecto, suponete de provincia ¿qué diferencia hay entre Marín y Berna en su momento? no sé, ah bueno, pues eso es de, de, de y y eso conduce a, a cuestiones de, de debate y de marginamiento que no, no a mí no me convence no me convence. no quiere decir que haya dejado del todo ojo, sigo pensando No, no es más como está la situación. A mí me duele, te digo, y en serio me duele, porque uno que vivió la pobreza sabe lo que es cuando falta el ingreso a la casa. Así como yo te decía que iba a buscar los 10 pesos a la mañana, los 10 pesos a la tarde, en un momento llegó que no teníamos los 10 pesos a la mañana, 10 claro. para la tarde. Claro. Eh, y tener una sola camisita, ¿viste?, que terminabas de usarla, venía, la lavaba, la secaba con la plancha porque tenías que volver a ponerla, solo guarda polvo... Eh, No teníamos mochila, no teníamos lugar donde poner los lápices, había que llevarlo envuelto en algo. Eh, lo único que te hablaba de eso era el amor de que te daban en tu familia, que me dio como la gallina, ¿viste? La hija era así. Eh, y el amor fue lo que sostuvo, es decir, lo que, que, que nos mantuvo y nos hizo lo, lo que somos hoy, todos los hermanos conmigo. Eh, pero sé lo que es pasar mal, pasar mal. Y... Mirar con añata contra el vidrio, como no tener un solo juguete, los juguetes nos inventábamos nosotros eh, cuando uno te pasaba con un carro con suncho vos, vos ibas tirando una tablita. Lo importante era poder hacer el aro con llevar el aro, digamos hacer el aro, o a ver quién manejaba mejor la goma de. una goma vieja que sí, usted sí. encontrábamos nada, nada. y nuestro juego cuál era el hoyo pelota, una pelota de trapo en el hoyo y al que le pegábamos perdía un punto así que esto el otro o jugar en una esquina y si sí, porque no había juguete mejor dicho había juguete nosotros no, no teníamos eh, por eso te digo ese tipo de cosas me duele tremendamente porque yo sé lo que significa que generalmente ese estado, el estado de pobreza te lleva a que eh, no se incentiva tanto el chico para estudiar no, y no salís de otra manera si querés ser un hombre más o menos tenés que estudiar por lo menos hacer tu secundario algo que te permita a vos y que te dé la herramienta como para interpretar lo que está pasando para que no te sigan engañando ¿viste? porque vos me decís bueno si sí, ganó Macri ganó Macri y es cierto ganó Macri y cuánta gente escucho yo de que lo que lo que había era peor de lo que no al contrario ¿eh? y no había manera de convencerlo Porque, y bueno, porque la caja boba en, Entró a funcionar a rajatabla Y obviamente Lo llevó a convencerlo ¿Y qué le voy a decir? Me lo voy a pegar Te da ganar que cogotarlo Pero lo viste. <risa> no se puede Encima son fueron muchos <risa> no, no, no Y más muchos que todavía Creen que le está yendo mejor ahora <risa> Entonces y... acá, por eso Porque sabéis que ocurre Que la la ese quien puede Todo para uno todo para uno, hizo que dejara mirar el de al del lado hizo que dejara mirar al lado y acá no se superaron el tema de la de, de, del negrito y del que no es negrito de, no serán de ojos claros, que sé yo, pero la distancia, guarda con este, mirar la pinta que tiene, el negrito este y la pobreza conduce inevitablemente una cosa, si bueno tiene que llevarlo a tu casa, te quedan dos caminos pues laburo, que oh, no puede o conseguir lo que sea. Y algunos salieron a conseguir lo que sea, y vieron que la cosa vino bien, y, y, y sigamos. Y otro lo vio, y así arrancamos. En cambio, en una en una sociedad donde haya distribución adecuada, educación, salud, que vos puedas llegar a un lugar y sea bien atendido, que tu hijo pueda estudiar, eso es lo que permite hacer de una sociedad algo integrado. Porque ahí sí pueden participar la... la solidaridad el compañerismo el te doy una mano eh, de la otra manera no nos confrontan uno con otro y y, y los diez caramelo al piso y yo agarro nueve y el, cuando muchos digo bueno ese símbelos claro. <risas> ustedes claro. bueno Veto bueno no me habla más gracias por por haber venido a charlar eh bueno. nosotros la, no vamos a ir. Soy yo. ¿Eh? nos tenemos que ir y hay hay que irse Sí. No, no nos queda otra sí, sí, si no nos quedaríamos acá un rato más ¿no? no sí pero prendemos el aire tengo un calor qué calor yo también me ves brilloso ¿Pero está raro eh bueno va que querer la tapa. cola a filmar sí, no sí. sé se viene una, se, supuestamente se viene una tormenta terrible sí, pero yo creo había unos refugios más importante es, es la tónica usted padre, ingeniero padre, debe saber tónica de con mi padre. gracias de vuelta este si quedó algo por aclarar ratificar rectificar el tema que querías conversar y no salió saludo que mandar agradecimiento micrófono abierto Muchos temas pueden haber quedado, obviamente. Te dije que uno andado por muchísimos lugares y además voy a cumplir el 18 de abril nada más nada menos que 70 años. Un pie. Así que andado... dado. ¿Hace fiesta? ¿Eh? ¿Hace fiesta? No, no lo dejo. Hijo, que se pongan un poquito, ahí <risa> eh, vamos. Claro, lo vamos, dejo enten... para mis familiares cercanos. A ver qué piensan hacer claro, con, claro, con claro, los 30 años. No, eh, nono 70, Bien? Ah, no, si, si yo Escuchame. fiesta, ¿cómo voy a hacer mi fiesta de 70 años? No, no, no, no, no. pero alguien la va a hacer. ¿Qué te ¿Alguien? gustaría? ¿Eh? ¿Qué te gustaría? <risa> no, mirá, soy en eso, soy la presencia de amigos, tranquilo. O sea, para, para, si logramos, ah. decís que te gustaría la fiesta si se hace. Menú. O, obviamente vamos. Por no, supuesto, no, a, mí me no, gustaría, no, a mí me gustaría estar, Bento. No, a mí... Pero pero algo, tirémosle, tirémosle, ah, ¿por qué no? ¿Cómo tirémosle no? un lugarcito. No, uh, no, no, no lugarcito ahí. no, un lugar donde vaya un lugar. una cantidad, uno tiene suficiente cantidad de libros ah, ah, para sí. No digo que lleno le ah, caigo la barriga, 200 pero, pero, personas mínimo, un 200. <risa> un 200. Sí, sí. E incluso se puede hacer un sector de cinco <risa> o seis mesitas de enemigos también porque nunca <risa> ¿eh? nunca faltan. El que tiene no, muchos vale. amigos tiene enemigos y hay que invitarlos también para, no, para que pero vean. Pero lo que pasa es que no van a ir por eso, porque son <risa> enemigos. Entonces, a, ¿qué? Acá, acá, eso. anda, tómatela. No, no, una, una cosa como una, una buena comida, eso sí. sí carne, Buen vino, car vino y, y música, buena música. Eh, ¿A quién invitamos a para que amenice la música? Mira, de repente por ahí podemos <risa> invitar a un grupo de amigos que vayan si tienen ganas de tocar Ajá. y que se y suban. Y... Pero yo sé lo que ocurre con eso. Eh. Los amigos decían, ah, dale, metete, metete. <risa> metete vos, no. Nada, es, ya te digo, el tema es poder pasarla con los amigos, recibir los 70 años, que para mí es muy lindo. Eh, puede haber, pudo uno haber hecho cosas no no santas en su vida, pero en general tiene una actividad bastante intensa. Y a a pesar de trabajar tantos años en política, puedo pasear por cualquier barrio de Santa Rosa con la cabeza tranquila y sé que nadie me va a pegar por la espalda. Eh, que eso, para quien tuvo tantos años de política, es una cosa importante. Eh, bueno, y lo demás, eh, ya te digo, una, una fiesta linda, con música, y no pidan, no me traigan, lo único que pediría que no me pongan esa, como es... Reggaetón. Reggaetón. todo Eso cumbia, no. no Bien. No, no, Están escuchando, ¿no? Sí, sí. Anote. Mariana. O sea, el, el, el, el, Mariana Alejandro. Mariana Alejandro. No se atraca. Hay, hay música linda. Ah, sí, hay mucho lindo como para... Y además uno siempre tiene... Lo jodido que tiene un músico, ¿sabes cuál es? Que tiene oído. Y el tener el oído te lleva a determinado tipo de cosas. Y este es como puede estar cantando. Este es como puede estar tocando. <ríe> No les agradezco convenidamente. Bueno, no, eh, agradecidos. Me señor. gustó la invitación cuando quieran podemos seguir eh, ahondando en diferentes temas. Dale, bueno, nos vamos ahí nosotros también. Sí, sí, Así bueno, como que no quiere la cosa, Nos tarde. vamos a meter en la cucha. Yo me voy o, rumbo ojalá, al chinar. ¿no? Ojalá llueva, ¿eh? Yo me voy rumbo al chinar. Sí, vamos sí. el chinar. Queda ahí un poquito de tónica rumipal, no la sí. desaprovechemos por <ríe> favor. Me, me, me gustó mucho el segundo nombre. Cervando. Ah, Cervando. Que sería Cervando, igual. O sea, ¿Qué estás haciendo, Cervando? Cervando. Tomándose unos mates, ¿no? Me gusta Cervando, me gusta Cervando. <risa> bueno, bueno, mirá, a mi, a mi director del Conservatorio de la Barría le gustaba el nombre artístico, no quería que yo me pusiera nada de alberto. Él me ponía Cervando, Claro, pero pensé. claro. Sí, sí. Tiene poder. Con mucha razón. Se bueno, vamos sí. Hasta la semana que viene en Salieres, un cacho de cultura. Chau. Me olvidé de preguntarle por qué.